En que trae... Garrásica en chute narisara. ¿Estás escuchando Garrásica? Un de repente y en el metro Aupa, eh, bueno, cortamos la, esta repetición de Garrásica para informaros de que en estos momentos se está desalojando eh me suena Mairu eh, pues esta esta ocupación de, de las siete calles y que ayer recibieron una carta en la cual pues avisaban de del peligro de desalojo inminente y pues eh, pues lo he dicho pues esta mañana eh, ya hemos amanecido prácticamente con, con el desalojo eh, desde aquí, desde Loria y Ratia intentaremos manteneros informadas e informados y vamos a, vamos a intentar contactar con gente que, que está ahí, además eh, pues se montará una mesa esperemos que podamos transmitir toda la información sobre sobre este, este suceso hoy repetir que estamos en, en un momento de emisión especial eh, por el desalojo de mesona mayiru pues está esta ocupación del casco viejo que pues que lleva ocupada desde póster pues de abril más o menos y, y que bueno y que después de, de varios pleitos con tema de dueños y bueno eh, pues al final eh, llegó ayer mismo la, la carta de desalojo inminente y ya esta misma mañana se han puesto Se han puesto a ello y vamos a seguimos intentando contactar con, con quien esté por ahí en la zona para, para ver de qué nos puede informar y, y ver de lo que está pasando eh, lo dicho también pues os animamos a que os paséis vosotras y vosotros mismos por, por la zona para pues, para defender el, este espacio eh, del que del que la gente se ha apoderado Bueno, pues eh, aquí acabamos de conseguir contactar con un compañero que está por la zona Opa, ¿nos escuchas? Bye. Opa, eh, bueno, que... cuéntanos qué pasó esta mañana porque nos ha pillado de sorpresa un poco a, a todo el mundo. Sí, pues pues eso, con un despliegue policial bastante bastante gordo eh, y con bastante violencia, eh, la recencia ha interrumpido pues, la vida normal ¿no? del, del casco viejo para desalojar eh, Mesona Mayru, un centro social de edificio ocupado autogestionado, Y, y bueno, lo está llevando a cabo con bastante, bastante violencia. Están ya dentro del edificio, han detenido fuera a dos personas y se han, eh, se han enfrentado a las personas que han acudido a solidarizarse con la gente. O sea, ¿han ido a, a, a quitar el bulto y a zumbar a la gente que ha ido a apoyar? Sí, sí, está claro que, bueno, sabíamos que en una ciudad hipercapitalista como esta sí, bueno, no eh, sobraba el proyecto y sí, han ido a fumar al bulto de la gente que quería apoyar y se han llevado, como digo, a dos personas. ¿Eso qué le ha pasado? Hace escasos minutos, eso. el, el Ellos han llegado sobre las 10. La policía ha llegado sobre las 10 uh -huh. y están también con el dueño, don Federico Poirier Benito del Valle, sí. un nombre de este especulador, uh -huh. y están ahí en... En frente del edificio en la calle tendería 30 con un despliegue policial, con un cordón y bueno eso, rompiendo la la, norma, la normalidad del barrio O sea que ahora mismo el, el edificio está está desalojado ya No, el edificio no está desalojado eh, resisten personas al interior hay dos compañeras encadenadas a los cimientos del edificio eh, con tubos y cadenas y hay cuatro personas más encadenadas en los balcones entonces el llamamiento es a seguir acercándose al casco, a seguir con las personas que estamos dentro y a seguir apoyando el proyecto que quieren desalojar. Pues eh, sí, por desde luego. Sí, desde la realidad pues también nos decimos exactamente lo mismo. Y bueno, ahora ahora mismo, ¿cómo está justo la situación en la, en la calle? Pues la situación en la calle es bastante tensa. Eh, hay pues eso, yo creo que más de ya cerca de un centenar de personas que se han acercado, vecinas y vecinos también, son muchos, y, y la policía está actuando pues, violentamente y con la presencia allí también, pues como digo, de Federico Poirier, el, el, el presunto dueño del edificio, sí. eh, que también pues ha actuado de manera de manera chulesca, han entrado rompiendo, han entrado alterando, pues como digo, la normalidad para romper un proyecto que por lo visto hacía daño con talleres, con con cursos y con organización para superar un poco esta vida. También eh cabe mencionar que aunque hoy es la herencia la que nos desaloja, eh, recientemente hemos tenido graves problemas con la policía municipal y con la y con el cura de la, de la catedral por poner un, un puesto de ropa para para que lo cogiera quien lo necesitara, porque se ve que, que toda alternativa a Inditex eh molesta. Ahí va, en ese que, sentido, ahí va. joder, pues vaya. Sí, estamos haciendo el llamado a, a mostrarnos eh, pues eso ¿no? en contra de los que creemos que son eh, eh, los responsables en, en todas las maneras y, y también pues eso a intentar también respetar a, o sea, respetando a las vecinas y al pequeño comercio del barrio mm. eh, dejar claro pues, nuestro descontento nuestra rabia ¿no? eso es oye compañero no sé si no sé si anda justo ahora con prisa o tienes más tiempo para, para hablar tengo vale de acuerdo nada pues eh, igual para los siguientes eh, puede explicar qué, qué es me zona mayu cuando desde sí. cuando existe pues me persona es un proyecto que existe desde aproximadamente abril del año pasado uh -huh. eh, es heredero del proyecto de ribera mau y de y de sinergias entre entre momentos de ocupación y, y autogestión y, joder, y Y en él se realizaban diversos talleres y reuniones, se reunían pues, diversas organizaciones como la propia Asamblea de Mesona Mayru, colectivos feministas o la plataforma de factores por la hipoteca. Y bueno, la, eh, la verdad es que últimamente igual ha sido probablemente el centro social más activo de Bilbo, porque ha tenido prácticamente actividades a diario. Pues sí, y está claro que, que eso... ...que eso molesta muy, muy notablemente ¿no?... ...está claro que molesta que estemos eso... ...como digo, mmm, poniendo una tienda de popular... ...para que la gente coja lo que no... ...o sea, deje lo que no necesita y coja lo que lo que necesita... ...en una ciudad controlada por el, por el comercio multinacional... ...y el consumismo... ...está claro que molesta que haya quienes se buscan la vida... ...ocupando vivienda en una ciudad de la especulación... Y está claro que, que molesta que haya un discurso diferente en el escaparate que nos quieren vender de Bilbao. Sí, desde luego. Y, y bueno, que que bueno, esta situación a la que ha culminado ya hoy con con con este de momento intento de desalojo en eh, venía ya precedida por diferentes pleitos no y bueno irrupciones bastante extrañas también por parte del, de los dueños y demás Sí, hubo en, en junio un, un intento de desalojo ilegal pues eso pues eh, nos podemos imaginar que eh, pues, como digo federico por eh, no es el tipo de persona que respete ni la legalidad ni nada que no sean sus santos eh, sí. genitales y, y así actuó no con una empresa de seguridad es un caso que está actualmente en, en los juzgados como acusaados pues, de varios de varios delitos bastante gordos pero bueno está claro que, que alguien ha metido prisa o que a alguien le molestamos Sí, está claro y, y bueno claro que, que es que piió un poco por sorpresa no este aviso que llegó ayer Sí, eh, pilló por sorpresa, pues porque no no estábamos al tanto de cómo sería la cuestión a nivel judicial y porque eh pues sí ha sido todo un, todo un mareo en, esas, en esos despachos judiciales que no que no sentimos para nada nuestros, ¿no? Uh -huh. Y un montón de artimañas de un, de un personaje muy bien conectado con, con el poder, me lo Sí, sí, desde luego. Pues nada, bueno compañero, es que de casco y vale. para cualquier... Eh, comentar que parece sí. ser que ya han sacado a un, dos o tres personas a cuatro según algunas fuentes de, del edificio, pero que bueno, que sigue habiendo una resistencia bastante fuerte. Sí, sí siguen y... estas dos personas encadenadas y la gente del balcón, ¿no? Sí, hay cuatro personas en los balcones y dos, en, dos encadenadas al, a la base del edificio. Que esas personas de momento siguen ahí, siguen ahí dentro, ¿no? Resistiendo. Siguen ahí dentro, sí. Llamamos a toda la gente a venir, a en, en el, los que están en el coche, en la casa, en, en cualquier lado, a, a llegar, porque sin, sin todas no es, no es posible. Claro. Eso es. Joder, pues nada, pues Karey si Casco, para cualquier Aunque cosa, no cuatro... tienes aquí también el, el número, sabes que tenéis el número de la airola para vale. mantenernos informados pues, de cualquier movimiento de, o de cualquier cosa. Es que Casco, vale. compi. Bueno, oh, vamos por... eh. Aquí seguimos en, en irira erratia naciendo 107.5 de la fm eh, en este esta mañana de, del 11 de diciembre son las las 11 menos 5 y bueno y, y como ya sabréis pues está está siendo intentando ser desalojado el, el, pues la, el centro social autogestionado y ocupado que es el, me suena mayu en el casco viejo de Bilbao. Eh bueno, pues como hablábamos como nos ha contado el compañero de la llamada, pues eh, la situación actual es que están pues están dos personas encadenadas abajo y cuatro personas en los balcones resistiendo. Eh, y de verdad, pues llaman y de aquí también llamamos a que si nos estáis escuchando, pues que, que vayáis ahí eh, por vuestros propios medios y, y nada que pues que os solidarizéis con pues con este, este centro que, que bueno, que lo he dicho probablemente el el centro social con más actividad eh, que ha habido con más oferta de, de actividad que, que podía haber este en estos últimos meses y que, bueno, y se lo están cargando así que por de aquí os animamos a que os solidaricéis con, con la mesón, con Mesona Mayru Bueno, os recordamos el número de teléfono de la radio que es el 94 421 70 60 Si tenéis... Eh, ...alguna información o estáis cerca de... ...por de... ...Mesona Mayru... Eh, ...en este... ...en este intento de desalojo que están haciendo... Eh, ...pues... ...os agradecemos que... ...quiereis alguna información... ...o yo queréis llamar... ...pues llaméis a este número... ...repito, el 94... ...421-7060... ...y podréis hacer... Eh, ...pues una crónica de lo que estáis viviendo... ...o eh, aunque sea... ...o bueno, dar el apunte que queráis... ...o el dato que... ...que queráis... ...pues estamos aquí para... Para eso Bueno, eh, estamos aquí Lo dicho, son ya las 11 y 5 pasadas de la mañana Y, y bueno, sigue Sigue este intento de salojo de Mesona Mayru, eh, creo que Hemos conseguido contactar con, con otro compañero ¿Nos escuchas? Sí, Aopagunón eh, Bueno, eh, ya nos ha comentado Antes, pues eh, otra persona Que estaba por ahí, que, que ya la mañana Ha habido dos detenidos, ¿no? Bueno, al parecer ha sido solo uno, al otro le han pedido a dos hostias y se ha ido. Sí, nos, nos han hecho hincapié bastante en la, en la violencia empleada, ¿no?, por, por los tipayos. Sí, es que me lo están contando ahora, yo sé que un chaval quería estar un troto mierda dentro de una bolsa de su perro, y claro, como la basura estaba en su línea, detrás de la línea policial, no la han dejado, se han puesto tontos, Se han empezado hostias Entonces ahí es cuando han intentado arrestar a uno de ellos Y un compañero ah, Le ha intentado ayudar Pero bueno, la han pegado un puñetazo en la cara Y acabado siendo él el arrestado O sea, la historia ha sido por por echar una mierda A la papelera La historia ha sido, sí, una mierda Madre mía, mejor dicho sí. Vaya, eh, bueno eh, La situación de dentro nos contaban antes justo Cuando hablamos con el otro combi que justo estaban saliendo Cuatro personas de adentro de ¿Cómo, está, ¿Cómo está la cosa, eh? Pues la verdad es que desde donde estoy yo no, no veo nada. Creo que todavía hay gente dentro, pero que no sabemos mucho. Sabemos más o menos de lo que se oye desde la otra zona, uh -huh. que sí que ven algo, pero, pero es que nos os puedo contar mucho porque no, sí, no he sí. podido ver nada. Bueno, de lo que ves, ¿cómo, cómo está cómo está dispuesta la cipallada? ¿Cómo, ¿Cómo están ahí chapando el tema? Pues... Están bastante calentados, bueno, como siempre, están en típica actitud de ¿Pero qué es ¿Dónde han puesto el corte? ¿Se puede pasar hasta ah, la mesón? Han, han dejado pasar a una monja y a una señora ma mayor, no se puede pasar. Hay como unos 20 metros de, de distancia hasta el portal, desde todos los cortes, más o menos. Uh -huh. Y nada, han, han cortado la calle Tendería desde el, desde el principio, vamos, desde la iglesia. Y es que han rodeado Si no me sé las calles, la verdad Pero bueno, han rodeado lo que es la mesón Y, y tienen en todas un cordón policial De unos más o menos seis o 5 cipayos Sí Y entre el cordón policial hay 4 fulas Que es lo que puedo ver yo Igual son cinco pero yo creo que son cuatro Y hay algún munillo por ahí Sí, claro, claro, siempre Pues bueno sí. eh, Y a nivel de, de apoyo y tal ¿cómo, ¿Cómo está ahora mismo esa zona? Porque claro, desde aquí no vemos nada Bueno, pues la verdad es que está un poco paradita la cosa. Hay hay poca gente, no sé si llega a 100 personas, la verdad. Sí. En la zona que estoy yo, que habrá? 40 personas, 30, 40 igual. Y pues hay como 40 personas en cada cordón. Y hay cuatro cordones, más o menos. Sí. Pero en algún cordón no hay menos personas. Y bueno, a veces se oyen, oyen gritos de apoyo, aplausos... Pero o está sea, bueno, yo creo he, he llegado después de la detención Y yo creo que después de la detención Se ha parado un poco la cosa Y ahora empieza Se ha visto que están que están a la, a la mínima, ¿no? Están están totalmente a la mínima, sí están Pues ya ves Si han intentado tirar un trozo de mierda a la basura Y les han dado de hostias Pues imagínate Y bueno, yo creo que la gente pues Se ha quedado un poco intactada, supongo Y ahora, bueno, ya están delante otra vez Gritando un poco más uh -huh. Y... Y eso, he estado solo en dos cordones, en el otro pues había 12 personas y en el tiempo que todavía, pues no no ha habido mucho rollo, había más o menos tres o cuatro cipallos solo ahí, uh -huh. y bueno, para ahora la verdad es que no, no hay mucho movimiento. Ahora he vale. eso. A Gritando eso oyen no... gritos de apoyo y a sí. favor de la ocupación. Eh, sí. Bueno, eh, ¿cómo está reaccionando la gente de, de Alde Sarrar? Pues, la gente igual más de calle, vecinos, vecinas y demás pues Comerciantes Están algunos un poco Para que la gente sepa la, Los comerciantes de Pedro Salcedo han echado a dos manifestantes De mala manera Ahí va, si pues ocurre, importante que se sepa Y un regalito, sí Aquí en la calle Tendería y, ¿Cómo, y nada, pero, pues, pero, pero, ¿cómo, ¿Cómo que les han echado? Pues ha sido encima muy ridícula Porque le han dado un puñetazo a un compañero y ha caído justo dentro de la tienda de la hostia que le andaba, ha caído boca abajo y la tía ha venido rápidamente a echarle, a decirle que no, que no, que no podía estar, que se fuera. Después de haber recibido un puñetazo de parte de los cipayos. Ay, va mal. Eso ya denota bastante bastante lo, lo que esta gente son. Pues y, vaya, y... amigo. Sí, la verdad es que bueno, es lo que hay. Lo que hay. Y eso y bueno, pues gente del casco viejo pues bueno, tan bien. los gastos y alguna otra persona que está aplicando Sí Pero poco más, supongo que será pronto también La verdad es que la gente que estaba en ronda de aquí había mucha gente que no se había enterado pues porque tampoco se oye Ha habido algún pelotazo y ya por eso algunas personas han enterado sí. han ido a mirar que pasaba Y mira, poco Pero, a poco me imagino que se irá difundiendo la noticia Sí, mira, ahora por ejemplo sí que parece que está viniendo más gente así mira, De repente Hay movimiento ahí de los tipayos, a ver, nada, solo está moviendo Sí, y eso, pues ahora sí que hay más gente y parece que está más animado Vale, y de momento, bueno, la gente quienes estaban resistiendo, ¿no? Que nos comentaban antes que, que había dos personas eh, eh, uh -huh. encadenadas y otras cuatro personas en los balcones Siguen ahí, ¿no? Resistiendo Sí, siguen ahí vale. sí, Por lo que nosotros sabemos, siguen ahí encadenadas Lo que pasa es que no tenemos mucha visión desde Sí, aquí. no se sabe qué están haciendo los otros tampoco, ¿no? Y... No, pero supongo que les estará costando llegar hasta arriba Pues decir, me alegro que la gente ahí. Supongo que eso largará un poco Lo que el desalojo completo sí. vale. vale bueno, pues eh, Esquerri Casco, compi, para cualquier cosa Para cualquier cambio Ya, ya sabes que, que estamos aquí, ¿vale? Venga, Esquerri Venga, mira, Esquerri Agur Venga, Agur Agur Bueno, eh, aquí seguimos cuando son las 11 y 23 de la mañana y, y tenemos pues otra otra persona que está en la zona y, y nos va a contar un poco de la, la situación, ¿no? Opa, compa. Opa, buenos días. Pues mira, estoy aquí junto a la Maison, hay aproximadamente, no sé si alcanzo a verlo todo desde aquí, pero al menos al menos tres furgones de la Erzaina uh -huh. y hay varios antidisturbios, 1 2 3 cuatro, cinco, pero hay... Claro, la cuestión está que han acordonado la zona Y desde donde estoy tengo una visión parcial del asunto no sí. Hay gente subida en los balcones es, sí, eso, Gritando Eso nos comentaban que también... como que Bueno, por lo visto debe ser bastante bastante difícil Ver lo que está pasando Por el, por el cordón policial que han puesto Y, y bueno y, y nos, La gente en los balcones Y las dos personas que estaban resistiendo En principio ahí siguen, ¿no? Sí, las personas que están en los balcones 100 En este momento están gritando No sé si se aprecia el sonido sí, Y no sí, puedo sí. ver no puedo ver eh, no, no puedo ver a los chavallos dentro, pero vamos, supongo que estarán dentro de la casa ya. Sí. Y bueno, pues eso, como te decía, está todo acordonado y en este momento pues no hay más historia. Yo desde aquí veo al menos a dos personas en los balcones, no sé, no distingo si están atados o no, y bueno, unas cuantas pancartas colgadas y tal. Está la situación así como tensa, hay mucha gente alrededor, hay algunos medios de comunicación. Sí, eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede ver por ahí, por el casco viejo? O sea, que ¿cómo está el casco viejo en, en su conjunto ahora con, con, pues con esta, este suceso? Bueno, eh, yo creo que la gente se está acercando más o menos aquí poco a poco En las calles de alrededor de la catedral y tal y cual, no se nota nada Pero cuando te acercas un poco a la maizón Pues desde aquí ahora más o menos unas 30 personas asomadas al cordón policial mirando sí. y, y bueno, se escuchan los gritos de los compañeros que están ahí dentro Y eso es un poco lo que yo creo que está trayendo la gente. ¿no? Me da la sensación por el ambiente que, como el desalojo ha sido por la mañana, o está haciendo por la mañana, hay gente que todavía no se ha enterado y se está acercando poco a poco. Sí, me imagino claro que aparte de la gente que está pues en su curro, en sus clases o lo que sea, pues que, que ha tenido ese, ese, esa dificultad para, para enterarse de, de este desalojo, sí. claro. Sí, veo veo otro grupo de, de AirChinas que no estaban antes. Y, y bueno, no sé, todos todos con cascos, todos con el este de antidisturbios Y pues todos listos para, para, para dar caña, me, me temo Sí, por lo que nos han contado, eh, tú has llegado hace poco, ¿no? Sí, acabo día. de llegar, acabo de llegar Sí, pues sí, sí que la, la primera intervención ha debido ser eh, bastante violenta uh -huh. De hecho, eh, sí, ha habido eh, nos comentaban antes una, una agresión a un pues a un chaval Que quería echar la, pues la mierda del perro a la papelera Y, y ha habido pues ha habido una pues unas agresiones a, a dos personas A una de las cuales creo que se la han llevado detenida Que quería parar un poco, o sea, la cosa está en ese plan, por lo visto Sí, la cosa está como bastante tensa No alcanzo a ver si están desalojando Pero bueno, hay más alzanas de los que he visto al principio Que está ahí unos no de por todas partes y, y nada, pues eso, como te digo, la zona está acordonada Desde aquí hay una visión parcial y la gente se está amontonando en el cordón la expectativa de ver qué sucede, ¿no? Voy a sí. ver si consigo también grabar algún vídeo o alguna cosa en caso de que pueda haber algo desde aquí. Vale, pues nada, pues te agradecemos la crónica. Eh, te, tenemos otra llamada, vamos a, corta, a cortarte a pasar la otra. Es que el caso que va y, y para cualquier abur, cosa ánimo. que nos tienes. Venga, vale, pues. Agur. Bueno, lo dicho, eh, aquí seguimos Son las eh, 11.36 de la mañana eh, Nos comentan que, que bueno Que parece que los medios Acreditados sí que han han Pasado el cordón policial Y deben estar junto a la puerta de la mesón eh, Todos nos imaginamos que, que medios son estos Y lo que y la información que van a dar eh, Bueno, pues eh, Nosotros seguiremos informando pues, que Con nuestros medios de, eh, Con lo que podamos Y bueno, y de hecho, pues ahora mismo vamos a hacer otra conexión con una compañera que está allá a ver si nos puede contar también de primera mano cómo se está viviendo esta esta mañana, esta de esta mañana de por ejemplo, de intento de desalojo en en Bilbao. Keep on home. Bueno, lo dicho, vamos a pasar ahora con pues con esta llamada con pues con esta persona que, que se encuentra allí en estos momentos y, y nos va a hacer una crónica. ¡Hola, nos escuchas? Ay, vaya, este perfectamente. Vale. Eh, nada, te comento, eh ha llegado aquí la policía sobre la Snow Pico diez, una cosa así, uh -huh. y nada, y bueno, ya había, imagino que esto la habréis oído varias veces, sí. que, que Pero, pero bueno, casa, que ¿verdad? siempre se puede estar incorporando gente a escucharnos ahora bien, vamos. Eh, os comento la situación de la misma, bueno, imagino que ya escucharéis los gritos. Sí. Me he meterme aquí a resguardarme un poquito en una tienda que si no no digo nada. Y nada, eh, la novedad es que bueno sigue la gente atada, sigue la gente calegada, ¿no? sí. los halcones, resistiendo. La policía todavía no ha llegado a este piso, pero bueno, van a llegar tarde o temprano. Y la novedad, eh, la mejor de todas, es que ha llegado el dueño del inmueble uh -huh. eh, con un asombroso parecido con, con Pingüino, el malo de Batman. Esto hay que decirlo, <risas> se parecía bastante el cabrón. Y nada, por allí se ha pasado un tipo así, pues eso, chaparrito, potolo, bien vestido... Eh, y bueno, y este es el dueño de inmueble que ha estado abandonado durante tantísimo tiempo, que se lo ocuparon una vez, echó a la gente, eh, se lo volvieron a ocupar, eh, mandó a un montón de, de matones y seguratas, por lo que el tío se metió en un marrón, por cierto. Sí, y, sí, sí, Y nada, y por aquí ha pasado, le hemos pegado cuatro gritos, le hemos dejado las cosas claras y parece ser que unas declaraciones a un cámara de Televilo. Bueno, creo que es de Televilo, no, no iba al distintivo, pero pero... Es un trabajador de Telebiluag. Hmm. Y nada, eh, la verdad es que no ha podido hacer muchas declaraciones porque le seguíamos gritando especulador y, y diciéndole que a ver qué va a hacer ahora, si va a seguir teniendo estímulo vacío durante otros 20 años o los que sean. Sí. Y bueno, dejándole claro que se va a volver a ocupar si lo sigue teniendo abandonado, como hasta ahora. Pues sí, claro. Eh... Pues eso. Bueno, ¿qué te va a decir? Eh, nos, nos comentaban hace poco que los parece ser que los medios acreditados les han dejado pasar. Nos están llamando ahora mismo eh, un compañero que está por ahí para hacer una crónica. Eh. De acuerdo, pues nada, eh, pues yo nada, no tengo mucho más que decir. Aquí están aplaudiendo, parece ser que igual han llegado hasta... Han llegado efectivamente aquí piso donde estaban los chavales encadenables están les están cortando las cadenas uh -huh. y no sé, si no se sello bien que estén en un punto ahí estamos con mejor que el mío pues es lo cual del todo España van allá. Venga hasta ahora. Vale, venga, hasta ahora. Bueno, eh, aquí seguimos, eh, nos comentan que, que bueno, que se están llevando ya a la gente a la gente que estaba resistiendo, así que bueno, vamos a a seguir intentando conectar con Pues con la gente que está ahí Y nos lo puede decir de primera de primera mano En estos momentos Así que Creo que van a sacarles ya Enseguida por la puerta Así que lo dicho Vamos a intentar contactar con alguien que tenga mejor perspectiva O que esté en el lugar Y nada, pues ahora estamos Ay, Coño Bueno, aquí estamos con otro compañero Que está ahí con, con una buena perspectiva ¿Nos escuchas? Sí, te oigo, te oigo Vale, oye, bueno, que... Bueno, parece que han entrado ya saco, ¿no? Y se han, sí. se han llevado la estoy, gente Estoy aquí junto al cordón policial Y desde aquí se ve la maizón uh -huh. Y sí, han entrado Había dos compañeros subidos en los balcones eh, Unidos entre sí por un, con un tubo Y nada, los tipayos han entrado, les han cortado el tubo, les han sacado las manos de alguna manera y se los han llevado. Se escuchan golpes, se escucha ruido, todo uh -huh. sucede dentro de la casa, de manera que no vemos. claro Algunos medios acreditados están en la puerta, pero desde aquí no se aprecia nada más. Y me comentan algunos, eh, gente de medios que está por aquí, que ha llegado antes que yo, que han entrado antes con una rotaflex. Rota uh -huh. Entonces, bueno, pues desde aquí lo que hemos visto hasta ahora ha sido como han sacado a los dos compañeros del balcón con uno de ellos eh, se ha quejado parece que se ha hecho daño al, le han hecho daño al, al sacarle el tubo y sí. los han metido los dos para adentro están las cortinas echadas con lo cual ahora mismo no se ve absolutamente nada y suponemos que dentro de poco eh, saldrán porque esto ha sucedido en el tercer piso así que supongo que dentro de poco lo sacarán por la puerta sí. Joder, vale eh... De las dos personas que estaban encadenadas dentro, no, claro, no se sabe nada porque no hay forma de de verlo. Claro, ¿no? de las porque dos personas encadenadas dentro, desde aquí fuera no, yo no tengo ninguna información, yo lo único que he visto son los del balcón. Se escuchan los gritos de ánimo de la sí. gente que, que está aquí fuera y se escuchan los gritos de los hombres, compañeros y las compañeras que están dentro. No sé si puedes apreciarlo desde ahí. Sí, sí, se, se oye, se oye. Y bueno, nos comentabas también que andaban andan por ahí medios acreditados, ¿no? En la en la puerta. Sí, hay varios medios acreditados que han podido pasar el cordón policial y están en la puerta. No sé muy bien qué si hacen, son, pero... ¿Qué hacen exactamente ahí o? Los pues trae varias cámaras y están apuntando para arriba con las cámaras, pero lo cierto es que no ellos tampoco creo que tengan visibilidad de nada, porque como te digo, los tipayos han corrido las cortinas, con lo cual no hay no hay visibilidad desde fuera. Se ven nada más las pancartas y estamos esperando a que salgan por la puerta en un momento. Sí. Vale, vale, bueno, pues nada, esperemos que se cuente bien estas personas. Eh, bueno, una pena ya está esta base de resistencia que se ha que se ha caído y eh, nada, pues esperemos a ver si, si la gente dentro aguanta más. También nos comentaban que ha pasado por ahí el, el dueño de todo esto. He escuchado gritos que han dicho desde dentro de la casa al empresario, al dueño, pero desde aquí no le he visto pasar, con lo cual no te puedo decir nada, pero sí he escuchado que le gritaban, con lo cual supongo ahora mismo están escuchando unos golpes, como si estuviesen tumbando una pared. Y los compañeros que están dentro están gritando, hmm. entonces supongo que están sacando a alguien que estará encadenado dentro, no lo sé, son especulaciones, ¿no? Desde aquí no se ve. Claro. Escuchan los golpes. Bueno, pues, oye, gracias por darnos esta esta crónica y, y nada, pues seguimos en contacto. Bueno, pues cualquier cosa. Sí, lo mismo. Venga, pues, que ricas juegas. Hasta luego. Bueno, pues ahí tenemos bueno esta situación. Estas personas que nos contaban que, que estaban resistiendo en los balcones, pues se ve que, pues que ya, han, ya han llegado hasta ahí eh, y, y les, les están haciendo bajar la fuerza. Eh, no pues Como nos comentaba, no podemos decir nada de lo que está adentro porque no hay visibilidad, lógicamente, y, y pues eh, y por los cipayos ya se han encargado de, de que nadie pueda tener acceso a... a Pues a, a ver lo que están haciendo ahí dentro Me imagino que por la, por la cuenta que les trae además Que siempre les viene bien tener un halo de opacidad Por lo que pueda pasar y por cómo se pueden ellos comportar Y, y nada, pues ahí pues todo nuestro ánimo para pa la gente de la mesón Y aquí desde Irola Herratia pues seguimos seguimos informando de, por de este, este día Bueno, eh, tenemos otra vez otra conexión con una persona que está allí. Aopa. Aopa y Egunon, por decir algo. Podríamos mejor llamarla esto Egunon. Sí. No eh, hay <ríe> perder el sentido de humor, maldita Pues nada, aquí seguimos el mismo cantón en el que estaba antes. Eh, bueno, como yo os habrán comentado, están todos los accesos a la zona de la mesón cerrados. Hay un cordón policial. eso eh, están dejando pasar a la gente que viene bueno, pues, por aquí o lo que sea. Y nada, lo último que ha pasado es eso, lo que se estaba comentando antes, han, les han cortado las cadenas a los chavales que estaban no! en, el, en el segundo piso, en el balcón, pero de momento no hemos visto que los hayan sacado, les fijamos, como podéis ir todavía, eh, dando gritos de ánimo. Y nada, en el último piso, en el último balcón todavía podemos ver a dos eh, compañeros ahí encadenados y lo que es como bastante inquietante, pero bueno, es lo lógico que estamos escuchando escuchamos hay un... ...unos golpes sordos que probablemente la policía no sabemos si con arietes o a patadas o a cabezazos... Ah, ...están sacando están saliendo ahora los compañeros del segundo piso, están saliendo ahora mismo... ...y solo se los están llevando para, para una furgona... ...una de las compañeras que había llevado al brazo el tubo de PVC... ...a través del cual estaban atados entre sí... ...y bueno, tengo que decir que cuando les han cuando les han cortado las cadenas y los han metido para adentro... se han cargado un cristal... Eh, de, del, del balcón, delante del, del propio dueño, delante de Poirier se abrió un disgustazo eh, eh, nada, eso y simplemente eso, lo que se estaba comentando que se llenan unos golpes sordos, que es probablemente eso la policía intentando tirar eh, pues eh, las partes que están cerradas, más que como la están cerradas pero bueno, les estamos escuchando y ya eso, simple, solo queda una pantalla solo les queda superar una pantalla para, para ganar el juego pero bueno, de momento la resistencia está saliendo Dentro de lo que cabe bastante bien O sea, o sea que todavía quedan dos eh, Pues dos personas todavía, en los balcones, ¿no? Efectivamente, todavía quedan dos compañeros Atados entre sí por un tubo de PVC Como los anteriores sí. Y nada, pero que estamos escuchando Esos eh, golpes sordos amenazantes de es Que bueno, pues claro, temprano van a llegar Y ya sabemos que eso es lo que hay sí, Así la... que nada, simplemente por aquí está todo En realidad bastante tranquilo, ¿eh? ¿De las dos personas que estaban dentro se sabe algo? Eh, ¿Perdón? dentro se sabe algo? ¿De las dos personas que estaban encadenadas dentro se sabe algo? Eh, no no no no no vemos a nada o sea, no sabemos se los han llevado para las pulmona a las otras dos personas que a las dos últimas que han cortado las cadenas sí. se las han lleva ya para la que vamos de verlo salir y se los han llevado para adentro ya te digo como intención es una de las compañeras que todavía llevaba un, un tubo de PVC colgando de la de la muñeca pero bueno sí. eso de momento no sabemos no sabemos si están suponemos que están detenidos pero no sabemos nada más Vale, ¿qué tal se les ve a los compañeros que están ahí arriba en el balcón? Bien, bien, resistiendo, ahí aguantando, no hace mucho frío, no llueve, o sea que por esa parte no están mal Pues sí Y bueno, imagino que, que estarán algo nerviosos, no estarán como si estuvieran en un spa, porque no Claro, no Es una situación agradable para nadie, pero bueno, parece que están bien, les estamos dando desde luego está aquí muchísimos ánimos Vale, pues ánimos también desde Hira y para pues para esta gente que que aún, que aún resiste Y, y nada pues eh, sí como decías me imagino que será inevitable que, que esta gente llegue, llegue a su zona entonces nada bueno pues en cuanto se vea la mínima pues eh, esperemos que nos peguéis un, un toque a los estudios para informar de cualquier cosa que, que esté pasando eso, eso haremos esto lo contaste con ellos. vale perfecto venga pues venga seguir Bueno, no es que tenemos novedades en, pues en este desalojo de la mesón. ¡Aupa! ¡Aupa! Y eh, imagino que ya me voy a empezar a hacer más que de aburrida. Eh, nada, simplemente comentaros que seguimos aquí, donde antes, y en la calle Tendería, justo en la esquina con la iglesia. Bueno, aquí está todo, el cordón está puesto. Mm. Y nada, que los golpes de antes han cesado y han llegado del piso en el que estaban encadenados... Los otros compañeros y nada, están ahí sentando están intentando soltarles eh, cortar las cadenas, vamos, y nada, simplemente comentaros que acabo de estar ahora mismo con una de las compañeras que, que han a la que han cortado la cadena hace un rato. Sí. que ya está fuera aquí con nosotros y bueno, que todavía no quería hablar para la Isla porque estaba un poco descolocada todavía. Mhm. Uh -huh. Y nada, pues eso, que un ratito con este más tranqui ya nos comentará cómo ha sido el tema Y nada, y eso, los aplausos difíciles que hoy, pues porque se han metido para adentro a los últimos dos compañeros que quedaban ahí arriba les Ah, bueno, ha... no, perdón, están en ellos No no alcanzo a ver del todo bien sí. Pero eso ¿Que les, les han metido a la, a la fula? ¿A estos los compañeros de arriba que les están? No, no, no, no, no, ah. les están metiendo para, para adentro, para la casa Pero no, no, todavía no, les todavía les puedo ver desde el balcón Me había parecido que ya, los habían, ya les habían cortado la cadena, pero no, no eso simplemente que ya han llegado a ese piso y están sí. estáña en ellos. Bueno, eh, la, la policía en ellos. Estas personas que estaban encadenadas que bueno, que nos puede decir si no sé si tienen información de qué, le, qué les ha pasado, si van a tener alguna repercusión chunga, eh, pues Sí, bueno, pues yo hablar muy poquito porque estaban aquí saludando a todo el mundo, justo acaban de acaban de bajar. Y sí les han identificado y tal, imagino que, que tendrán alguna denuncia por usurpación y nada, lo que sí que nos han contado es que por lo menos a A una de las le han hecho bastante daño a las muñecas eh, a la hora de soltarla. Uh -huh. Y bueno, era precisamente la que llevaba el tubo de PVC todavía colgando cuando se la llevaban para la furgona. Sí, que nos comentabas antes. Sí, pero bueno, que está bien. Está todavía un poco nerviosa, se está fumando aquí un cigarro. Uh -huh. Y cuando esté más tranqui, pues ya llamará y nos contará ya de primera mano eh, cómo ha sido todo este tema. Ah, vale, estupendo. Pues vale, sí, bueno, pues en cuanto en cuanto pueda, si quiere, pues perfecto, porque paso, para eso estamos. Vamos. Pues nada, ahí sigue la a tope, que que por cierto, no imagino que ya sabrás que a la mañana a primera hora se está estado yendo desde la mesón la hirola a tope, habían puesto los baples hacia afuera. Ah, oh, vale, Se ha estado ahí la hirola a tope, pero bueno, ya la policía ha llegado a ese piso y ya han, y los han apagado o han cortado la electricidad. No sí, claro, la claro, claro, claro. Pero sí. bueno, un primer momento estaba escuchando la hilo la tope Siguen siguen los medios oficiales por ahí, ¿no? Los medios acreditados y tal Sí, sigue por aquí Luis Calabor Esta peña, vale, Luis Calabor está todas aquí Así que sí. esta no iba a ser menos Toda la peña y, y nada, siguen por aquí todos estos Está el de Televiluao Y nada, y al dueño no lo hemos vuelto a ver el pelo Pero bueno, anda por aquí también dando vueltas Y ando por saco un poco mm, claro Pero sí, sí vamos sigue, sigue todo en ese aspecto más o menos igual que hace un rato Vale, pues nada, lo de hecho, bueno, eh, si esta combia al final pues quiere contarnos de primera mano y se anima, pues lo he dicho, aquí estamos y En cuanto se fume el cigar, que yo creo que va a estar más tranquila. <risa> vale, perfecto. Pues nada, es escate que casco. Venga, ánimo vaya, Bueno, pues aquí seguimos desde hoy, Ratia, en esta emisión especial, eh, bueno eh, viendo lo que está ocurriendo en el casco viejo con la mesón a Mayru. Tenemos un compañero al otro lado del teléfono. Eh, Uno, muy buenas. Hola, buenas tardes. Les digo buenos días. Que me da <ríe> sí. La Cuéntanos, eh, qué, ¿qué últimas conoces? ¿Noticias? Pues aquí ahora mismo, eh, eso pues, eh, los tanto el dueño de momento poder del valle como como sus lacayos eh, siguen aquí, pero también siguen en el edificio eh, al menos dos compañeras están eh, dos compañeras eh, enganchadas a, la, a los balcones del cuarto piso ya han, han desalojado a más compañeras encadenadas en otros en otros lugares y siguen dos compañeras ahí eh, resistiendo Las personas que, que han sacado nos han contado que ha sido muy violento, que les han amenazado y les han dicho cosas pues, lindezas del estilo de que si te pego se te hace más grande el brazo. Entonces, bueno, Joder. está siendo un, un desalojo violento, brutal y bueno, pues eso. También subrayar que esta casa volverá a quedar vacía a merced de la especulación y de la turistificación del VAO y, y con esto mueren todos los proyectos por ahora, que se estaban desarrollando aquí, todos los talleres, todo el trabajo social que se está desarrollando aquí. Queremos recordar también que que eh, hace un mes aproximadamente tuvimos un problema con la policía municipal, con la parroquia, porque porque se oponían a que dejásemos una mesa para que quien no necesite una ropa la deje ahí y la coja ah, la gente. El harto de Zona, ¿no? El Larto de Zona, sí. Uh -huh. y, y, y, y bueno... Eso, eh, en esas estamos. Eh, eh, están, están eso, hay, eh, cada vez está acercando más gente, si queremos hacer llamamiento a que se acerque cada vez más personas y y, y eso. Eh, imagino, ha ido ha ido sumándose yo creo que cada vez más gente, ¿no? A lo largo de la mañana. Okay. Sí, así es. ¿Nos así ha acogido así también...? A una sí, hora que, que sí. quizás no esperábamos y, y bueno... No, de... porque, porque finalmente pues eso, no tienen o sea, no tienen otra cosa que hacer que romper la, la tranquilidad de un barrio para echar a la gente de su casa, ¿no? Uh -huh. o sea, porque un señor dice que es eh, su casa y que y que quiere disponer de ella cuando es cuando la realidad es que hace 15 años que este eh, especulador no hace nada con ese edificio y que sabemos, porque lo ha dicho a, a otras personas, sabemos que está esperando, en sus palabras, a que se caiga a pedazos para obligar al ayuntamiento a comprarlo. Uh -huh. Entonces es un caso de abandono clarísimo del edificio y, y el uso que se le ha estado dando estos meses como vivienda para la gente que la necesitaba, como espacio de encuentro y como espacio cultural, pues está claro que es lo que quieren, lo que parece que molesta en este Bilbao hecho para los turistas. Sí. Uh -huh. Eso es. Bueno, pues, no sé, eh, te mando desde aquí un fuerte abrazo y, y, y, bueno, y animar de nuevo, como tú decías, a la gente sí. que, que nos pueda estar escuchando a que se acerquea al casco viejo, pues a, a conocer qué esto qué es lo que está ocurriendo de, de, de buena mano y, y a mostrar su solidaridad ¿no? con, con estos espacios que bien tan necesarios son en, en, en esta ciudad. Sí, sí. De acuerdo. es que pues eso, es no, eso y sí. comentar eso que, que bueno que la de la policía está siendo muy muy muy muy chulesca uh -huh. eh, ahora mismo hay un policía señalándome eh, a mí sí. no sé si para hablar por teléfono también antes eh, han tenido momentos muy muy bruscos y eso que, que la violencia del del estado parece estar ahí para, para salvaguardar eh, la propiedad de los especuladores y que además pues, lo hacen con mucha Con mucha cochinada, cortando la vida de un peo para nada. Muy bien, pues nada, ahí queda, ahí queda dicho. Es que rico es poco, compa. Bueno, sube ¿eh? Venga, ah, y otra cosa. Va, va, va, San, sí, dime. Va, <ríe> Ibargato. Ya que estamos... Eh, con... Bueno, ya que me venía la resolución, ¿no?, de los medios libres también. Sí. Eh, decir que desde un principio el correo ha sido autorizado a entrar ahí y eh, todo tipo de medios del... Del régimen que, que nos expulsa de nuestras casas han sido autorizados a entrar y otros medios pues no lo han sido de una manera pues bueno arbitraria porque ya sabemos que hay ocasiones en las que en las que no son periodistas sino que son policías con con micrófono uh -huh. y bueno también pues eh, agradecer la, la salvedad de que no sea así en vuestro caso claramente. <risa> Hacemos todo lo que podemos para que todas eh, la, las opiniones, las opiniones puedan estar aquí, sobre todo las que las que por desgracia no nos, no nos dejan opinar, ¿no? en, sí, en otros sí, espacios sí, sí. que son como pues bueno, como es casi como si fueran otros poli como policías políticos, no de decirlo de alguna manera. Sí, así es. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y seguiremos hablando. Venga, eso ahí, ese cada vero bat. Bueno, pues eso, como veis, he está escuchando a lo largo de toda la mañana, eh, el, el espacio ocupado y liberado de la mesona, Mayru, está ahora mismo desde las 10 de la mañana, un poco antes en, en, en peligro, ya no en peligro, sino que se está ejecutando ese ese desalojo. Y desde aquí, desde Iroh y Ratía, en el 107.5 de la FM, continuamos realizando este programa en directo y podéis... Eh, difundir esta señal eh, a todas las personas que conocéis para que, que sigan de buena mano qué es lo que está ocurriendo en las calles del casco viejo y podéis llamarnos al 944 21 70 60 944 21 70 60 para dejarnos vuestros comentarios sobre lo que está ocurriendo mensajes de apoyo a, a las personas que están resistiendo en, en este edificio para todo lo que queráis ir a la ratida Ya sabéis que en Ilegratia no somos tampoco demasiado eh, oficialistas con las redes sociales, pero sí que os queremos informar que para situaciones como esta, eh, creo que bueno cualquier herramienta es eh, aceptable si nos sirve para nuestros fines. En este sentido, eh, a través de la, eh, la cuenta de Twitter, Maison13, con número 13, Y tres me son 13 hay compañeros de, de la mesón de, de comunicación están publicando eh, información y también fotografías que desde aquí os vamos a, a ir también trasladando a través de la antena de hilo ygratía pero que vosotras mismas también podéis eh, eh, bueno pues conectaros a a, a, esa, a esa fuente de información al igual que, que nosotras y Por ejemplo ya ya tenemos eh, información sobre eh, bueno posibles movilizaciones y muestras de bueno de, de rabia de desencanto y también de, de ilusión un poco por, por estos espacios eh, para, para las 6 de la tarde veo que en la parte vieja de bilbao se convoca a una movilización pues en, en apoyo a, a espacios como la Mesona Mairu que hoy están siendo desalojados esta tarde a las 6 de a las 6 de esta tarde en la parte vieja de Bilbao. The electric music Electronic. Electronic production, production. production. Innovative. Innovative. innovative and creative, creative. technology innovative. production, production, production. <laughs> production. Bueno, seguimos en directo, Iro y Ratía, eh, desde las diez y media de, de esta mañana emitiendo aquí. Eh, a lo largo Antes de las 10 ya estaban eh, desalojando la, la mesón a, a Mayru, por lo menos ya tenían acordonadas las calles adyacentes. Eh, bueno, para la gente que no conozca dónde está este espacio liberado, vivienda y espacio también para movimientos sociales, talleres, etc., Eh, bueno, detrás de lo, de lo que es la, la la catedral de Santiago, pues ahí se, se ubica este espacio que durante estas horas de esta mañana, eh, bueno, pues la policía ha decidido tomar y rodear las calles adyacentes cortarlas, eh, tanto cantones como las calles que están alrededor del casco viejo de las siete calles y desde entonces pues bueno, han decidido entrar a la vivienda e ir sacando a, a la gente que allí dentro estaba y como muy bien nos decían compañeros desde desde allí mismo, desde la calle desde bueno, eh, la zona cercana a la Mesona Mairu, pues con violencia, con bastante bastante ruda violencia verbal y, y física eh, han ido sacando a, a parte de las personas que estaban resistiendo a a este desalojo. Por lo que sabemos, todavía quedan al menos dos personas que, que están enganchadas a, a la balconada de, de este edificio, resistiendo a, a este desalojo también como manera de reivindicar más este este tipo de espacios. muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas 107.5 FM tu herramienta radiofónica 107.5 FM sí, 107.5 FM De la fm Aquí continuamos eh, recibiendo mensajes eh, a través de, de Twitter de la Mesona Mayru y también de Irola, Guión Bajo y Ratia. Eh, lo último que acabamos de conocer a través de, de compañeros y compañeras que están por allí es que se van a acercar especialistas eh, en, en Rotaflex y, y bueno herramientas de ese tipo para cortar eh, cadenas y, y romper cadenas que... ...o utensilios que están utilizando, utilizando compañeras... Que, ...que se están que están resistiendo a, esta, a este desalojo en, en la mesona Mayru... ...pues imagino, bueno, pues para romper eh, esas ataduras... Y, ...y de alguna manera ya, pues eh, desalojar a las dos personas... ...que continúan ahí, que desde aquí les mandamos eh, un fuerte abrazo. atentas porque seguimos en esta emisión en, en directo y ratía y, y bueno en unos instantes hablaremos con alguna de las personas que ha estado haciendo la resistencia en, en la me a, a mayu para que nos cuenten bueno en primera persona qué tal qué tal ha ido y, y qué tal están sobre todo ¿no? a, a nivel físico y emocional bueno a ver qué tal están porque estas situaciones no son nada agradables para para nadie mientras seguimos con bueno visualizando fotografías que la gente está difundiendo y, y enviando bueno con toda la la policía que bueno como a Bueno, fotografías que muestran cómo con a, a martillazos han, han abierto lo que son los bajos de, del espacio de la mesona Mayru para más tarde ir accediendo al resto de espacios, ir sacando a la gente de forma violenta, como bien nos han comentado, verbal y físicamente, con violencia verbal y física. Y, y bueno, y que siguen todavía eh, al menos dos personas en, en la mesona Mayru resistiendo a la espera también por desgracia de que lleguen con, con bueno que parece ser que ya ya es fijo que entraran con con una rota una rota, una rota flash, perdón, pues bueno, pues para romper esas esas eh, cadenas ese material que están utilizando para resistir en, en, el, en la fachada del edificio a a este desalojo. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a una persona que, si no tengo mal entendido, bueno, estaba en, en la mesón resistiendo hasta que ha sido desalojada, ¿no? Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué, qué, qué tal estás? ¿Qué tal estás de, de ánimo y qué tal estás físicamente? Porque tenemos entendido que han sido, bueno, bastante violentos estos tipallos. Sí, bueno, pues nerviosa y con mm. tensión. Y la verdad que sí, que venían eh, con bastantes ganas de repartir. Y, bueno, sin más, yo estaba entubada con otra persona uh -huh. y eh, han subido, nada más han subido, pues nos han insultado, nos han, nos han dicho que nos soltáramos, que si no, nos partían la cabeza. Joder. Y le he dicho que no podía, que estaba enganchada y me ha dicho que, que lo que estaba enganchada era la heroína. Joder. Y... Y bueno, pues a tirones han sacado la colega, la han tirado contra el suelo, uh -huh. y luego a mí, pues, eh, del pelo, me uh ha -huh. sacado. Y bueno, un poco eso. Sí, y, y imagino que también eso, ¿no? Un, a nivel emocional también, joder, muy, a, muy agresivo, ¿no? muy Esa forma de, de hablar y tratar a unas personas que están defendiendo un un espacio como, como lo habéis construido esta mesón, tiene que quedar bastante rabia y pena, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, salir con mucha rabia y, y bueno, con, con ganas de, de dar más guerra al final. <risa> Pero, bueno, sí, mucha tensión. Porque, por eso, porque te tratan como te tratan y, no, o sea, me ha dicho, te sueltas o te corto la mano con una radial. Uh -huh. Y, bueno, pues es al final... Sí. <risa> eh, no sé. O sea, han, han sido sí. ellos mismos, ¿no? Eh, ¿no? No bomberos ni ninguna otra persona que no fuera de, de, la, de los belchas los que han, han entrado y han intentado forzaros para para romper esos, esas resistencias que teníais, ¿no? Eh, no, no, no, han sido ellos. Han o sea, sido ellos avenida. directamente. Sí, ahora quedan otras dos personas uh -huh. en el último balcón uh -huh. y esta sí la que tengan que llamar a los bomberos para sacarlas. Uh -huh. Bueno, pues a ver cómo actúan los bomberos, porque sabemos que en alguna ocasión, en algunos lugares del Estado español, sí que se han resistido o han decidido no, no intervenir para cuestiones de desalojos de, de viviendas. ¿Tú qué, qué esperas, qué actitud vayan a tomar los bomberos, si es que van? Pues, hombre, la decisión de que no hicieran nada pues sería mejor, porque eh, continuaríamos con el espacio. Pero bueno, en el caso que decidan que sí, pues espero que lo hagan de la mejor forma, porque, pues por los compañeros, ¿no?, que siguen ahí. Uh -huh. Hemos podido leer a través de, de, de redes sociales que, que había ya una convocatoria, no sé si tú me lo puedes confirmar, para esta tarde una, una manifestación o concentración, por lo menos nos han convocado, eso parecía, en las redes sociales, ¿sabes algo? Eh, yo la verdad que como estaba dentro yeah. no estoy muy enterada, pero parece ser que sí a las 6. Eso es, eso lo tenía yo entendido. Sí, a las 6 en, en Aldesarra estaba uh -huh. la convocatoria. Joder, pues no sé yo desde aquí te, te quiero también lanzar ya que es difícil que te llegue todas las voces de las personas que, que bueno que están mandando mensajes a las redes sociales o que o, bueno tú misma que has podido sentir también el apoyo de la gente de la calle desde aquí también de la gente que nos puede estar escuchando a través de, de, de la radio de internet pues eh, mandarte un fuerte abrazo Eh, y, y bueno, y, y animarte a, si es posible, bueno, pues a seguir con esas ideas que, que tienes de, de, bueno las que te han llevado ¿no? a, a, a participar en un espacio como este y a, y a dar vida a, a una zona como el Casco Viejo, tan comercial, turistizada, y que parece que no hay nada para, para gente joven o mayor que pueda, que sea co cooperativo y colaborativo, ¿no? Como, como es la mesón Sí, pues nada, es que ricasco a esa peña que estáis ahí Y nada, eh, eso sí, hacer un llamamiento a la peña que siga viniendo, que hay gente fuera, que se siga resistiendo dentro Y, y que, pues eso, que todo el mundo que pueda que se venga para acá a eso dar apoyo es. a esa gente eso es. Y es que ricasco Nada, Suri eh, ¿Había otra otra compañía que quería hablar o, o no? Eh, sí, la tengo aquí conmigo Vale, pues si me la pasas te la agradecería Venga, un besazo. Un beso, agur. Agur, agur. Opa. Opa, muy buenas. Tú también has estado ahí en, en la Ay, mesón no. resistiendo. Eso es. Tú, qué, ¿cómo la has visto? ¿Qué tal? como Bueno, ya hemos sabido por tu compañera que la policía... Ha... Sí, ¿no? han, han venido con ganas de provocar. Supongo también les ha costado un poco acceder a los pisos de arriba. Mm -hmm. Entonces ya venían calentitos y con, y con ganas. Y sí que un par de ellos bastante más violentos uh -huh. pero bueno ¿Tú, tú, ¿Tú qué tal estás? O sea, ¿tú también contigo han forzado la situación? ¿Te han, te han agredido verbalmente y físicamente o, o estás mejor? Eh, bueno, sí, yo eh, estaba ah. entubada la chica con la que he avisado ahora sí. y bueno, un poco lo mismo. A mí me han arrancado del tubo, me han tirado al suelo y me piso la cabeza Y, y, y nada, esperando también, a, eh, viendo si la otra persona se va a bandear si no, pero bueno. Hmm. Eh, imagino que ahora son momentos que, que bueno, que, que una no, no, no está para, para para muchas alegrías, pero, hmm. no sé, ¿me podías dar un, tu, tu visión de lo que ha sido lo que es, lo que ha sido tu experiencia en, en, en la mesón, que, que, que ha sido para ti participar en este proyecto? Bueno, supongo que es un, un lugar abierto a, a mucha gente de diferentes entornos y, y diferentes movidas y, bueno, pues uno, un espacio de poder hacer muchas cosas y poder llevar proyectos adelante. Y al final, no sé, pues que, que se estén cargando todas esas cosas y sobre todo en edificios en los que pues eso, los tienen abandonados y... Y van a seguir estando así, que es lo más triste de todo, pues bueno. Por lo menos intentar resistir, aunque sea unas horas, yo creo que es importante, pero bueno. Porque hay que recordar que ya con anterioridad estaba Rivera Amairu, ese edificio que también era un espacio... Eh, que estaba preparado para la especulación, ¿no? Que querían hacer ahí un hotel que luego no terminó de ser y que fue también ocupado y, y puesto en marcha para el uso social y colectivo que, sí. que también fue desalojado, yo no sé si hace un año, no sé cuánto tiempo fue el, el, el desalojo sí. y, y que el Casco Viejo es una zona en la que existe multitud de, de, sí. de edificios que están en una situación así, ¿no? O de especulación o de abandono o, sí, sí. o, o, de, o de cierre, ¿no? Sí, sí, completamente. Y bueno, pues yo creo que eso, dar vida a todos esos sitios que se están cayendo a trozos, eh, arreglarlos, invertir un montón de horas y, y, bueno, que al final, pues eso, en cuestión de dos horas de malas formas y encima de, de forma violenta que te echen a la calle y, sobre todo, pues bueno, allí también vive gente. Uh -huh. y... Sí, sí. Pero bueno, nada... Hay que hay que seguir en eso y, sí. y eso, como ha dicho eh, la compañera, que, sí. que nada, que se anime la peña y que sigan apareciendo por los alrededores y que, que se haga notar un poco la gente y que bueno, eso, pues que todavía sigue gente dentro y que, que así se puede aguantar todo lo que sea desde dentro una última cosita desde desde sí. dentro sí, sentís o sea os sentís arropadas oyis los los gritos los, los apoyos sí, desde sí, fuera sí. Sí, o sea, que, sí que es una cosa que quegradábamos mientras estábamos dentro que se agradece mucho y eso los momentos de silencio igual son los más jodidos mm. mientras que la peña que grite que aplauda que sirve o que lo que sea que eso la, la fuerza sí uh -huh. Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos, que se acerque la gente por allí, que todavía hay personas que, que están en el espacio y que muestren sí. su, su apoyo y su ánimo. Y, y a ti también desde aquí, pues como tu le, le estaba comentando... Sí pues desde la Irola no solo desde esta emisora, sino bueno desde la, de alguna manera recogiendo lo que pueda estar pensando la gente que nos oye a través de internet o o de, o del, o de la radio que bueno un abrazo bien gordo y, y mucho ánimo que estas, vale, este tipo de cosas vosotros, es que ricasco <ríe> y nada, que este tipo de cosas que no que sé que embajonan y, sí. y bueno, luego habrá, habrá momentos para reflexionar y, sí. y, y cuidarnos un poco entre todas, pero que, que bueno que son necesarios esta este esfuerzo que hacéis vosotras desde desde sitios como este, estos espacios. Es que ricasco. Es. Vale, Suri, es que ricasco, ahor. Pues sí, sí. Eh, también recogiendo algunos comentarios de, de redes sociales eh, bueno se comentan cosas como, por ejemplo, que hay una persona que le alegra saber que, que a los cipayos les está costando, eh, les está costando poder eh, desalojar del todo este espacio. Eh, bueno, pues supongo que por todas las trabas o todas las medidas que desde el colectivo de, de la Asamblea de la Mesona Mayru prepararon o organizaron para poder Eh, mantener el espacio el máximo tiempo posible pues que hay gente bueno que, que sabemos que os alegrará saber que les está costando bastante y eso ayuda a que esta situación se, se bilice más que se escuche más que se que la, la red de, de personas sensibles a estas cuestiones eh, crezca y, y bueno ahí estamos en ello también para dedicar esta canción a todo el colectivo la asamblea de la Mesona Mairu por todo el trabajo que han hecho a lo largo de, de estos últimos tiempos de estos años tanto y también a las personas que estaban en el Rivera 13 y en la, en la Mesón cuando era la Mesona anteriormente antes de que fuera también desalojada de y la unión de esos proyectos por de alguna manera en de Rivera 13 y la mesón en, en la mesona Mayru, desde aquí esta canción dedicada para vosotras y vosotros es que ricasco por, por el trabajo y por el esfuerzo que dedicáis a, a crear estos espacios Ese tronar que escucháis esos golpes que oís es el ruido de la ley de las instituciones del estado ese es el sonido recogido por compañeros y compañeras que apoyan y están apoyando a la mesa mayu esos son los sonidos de ...los cipayos cuando querían entrar... ...y han entrado finalmente en los bajos de la mesona Mayru. Así de ensordecedor, de brutal. Esa es la respuesta, ese es el diálogo... ...esa es la conversación del Estado frente a las personas que construyen pues ellos solo saben dialogar de esta manera destruyendo, derribando paredes no No, sé. no, creo que ahora está en mi casa Bueno, seguimos en el 107.5 de la FM, 107.5 de la FM, en dasaspi.bost, FM. Y Roy Ratia, Radio Libre de Bilbo, la Radio Libre de Bilbao, emitiendo en directo desde las diez y media de esta mañana, siguiendo, bueno, informando, siendo el eco de las voces de la calle de Tanto de las personas que han estado eh, ocupando este espacio, la mesona Amairu, para abrirlo a la sociedad. Y también de las personas que hemos utilizado y utilizamos ese tipo de espacios para construir nuestra propia realidad. Para autogestionar nuestras vidas. espacios donde gratuitamente podemos participar. Ya no solo es un espacio donde vamos a, a impartir, a compartir nuestro conocimiento en, y a aprender de, de la experiencia de los demás en talleres, en cursos, sino también que es un espacio en el que empoderarnos como, como personas, como colectivos. Música este es el trabajo que, que hace la Maisona Mayru y espacios ocupados como este y no solo eso, también espacios en los que la gente puede vivir un espacio en el que poder echar alguna raíz cobijarse defenderse de las inclemencias de las naturales y también de la especulación inmobiliaria, de alquileres altos hipotecas abusivas... ...construcción de comunidad... ...construcción de cultura... ...construcción de iconos y de cosmologías... ...las nuestras, las propias, somos capaces de hacer... ...todo eso y mucho más... más conjuntamente, espacios en los que podemos participar en asambleas, aquellas personas que nunca habéis estado de ninguna, espacios en los que podemos aprender a conversar, a escuchar, a crear ideas y a compartirlas con los demás y hacerlas más fuertes y mejores. Esos son los espacios como la Mesona Mayru. Que, que, que ni decir tiene que además en lugares en barrios como el casco viejo de Bilbao. Barrios que sufren la gentrificación y la abusiva plaga del turismo. En el Bilbao del siglo 21, el Bilbao de los Azcuna, el Bilbao de los Geri se reivindica a sí misma como una ciudad que quiere ser ...de las personas que la habitan, no solo de las personas que la vienen a, a visitar y a consumir. El casco viejo es el lugar de, de encuentro de personas diversas. Donde las paredes resuman historia. Y que nosotros queremos escribirla también en ella. Sigue la resistencia en el cuarto piso de la mesora mayu dos personas continúan eh, enganchadas a, a la fachada en, los, en la balconada de, de este edificio aunque sabemos que ya bueno eh, estaba previsto que con unaa una, rotala, una rotala, rota, rota, rotafles eh, bueno de alguna manera pues suelten esas amarras que les hacen resistir a estas personas Bueno, pues desde aquí les mandamos nuestro apoyo. Y os invitamos a que os paséis por allá también. Hemos visto fotografías en las que ya se muestran bastante bastante personas, pero pero bueno, nunca nunca son suficientes. Escuchas Iro, Irola Irratia 107.5 de la FM. Podéis dejar vuestros mensajes, llamarnos al 944 21 60 60, 944 21 60 70 60, perdón, 944 21 7060. Puedes pensar lo que quieras, Floyd. Pero créeme, estos muros embrujan. Primero los odias. Luego te acostumbras. Y al cabo de un tiempo, llegas a depender de ellos. Eso es institucionalizarse. Nos seguimos en Irratía, 107.5. Mm, mientras intento recopilar más información sobre lo que está ocurriendo ahí en directo, bueno, os dejo ¿no? un poco de música porque eh, recibo una llamada y a ver si es algún compañero o compañera de Leirola que nos pueda dar más información de lo que está ocurriendo ahí en la calle. Buenas compañera, te saludo desde Estudios Centrales de la Irola, que estás en la, en la zona, ¿no? Pues bueno, las novedades por aquí son básicamente que, como ya sabéis, sígueme encadenados al último piso un par de compañeros en la mesón. Sí. Y nada, ya cuando han visto, han visto la arcenca que, que no puede soltarnos de ninguna manera, eh, lo han intentado con estas tijeras de plástico, sin punta, para no cortarse ellos y estas cosas, y, y después de haberse algún día que ya no podían, han llamado amigos y amigas a los bomberos, a Vaya. los valientes bomberos, eh, han venido aquí, pues bueno, pues a lo que, retransmitiendo en directo, están aquí, está aquí la gente descojorándose, porque estoy hablando por la radio, maldita sea. Eh, pues efectivamente, han venido los bomberos,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 Y nada, de momento poco más podemos comentar Simplemente eso, que no sé Si accederán por dentro de la casa O yo que sé, con las escaleras O que le eches, pero bueno Cuando hay alguna novedad más Si en algún momento, por ejemplo Si al final acceden a Donde están los compas que están resistiendo Ahí en la fachada Y puedes ver y comunicarnos Cómo está ocurriendo, para que la gente sepa En directo si les están Haciendo daños si le están forzando Lo que sea, pues sí que te agradeceríamos que que nos pueda llamar. Eh, sí, bueno, nada, ahora que estamos con los bomberos con los cascos chical y uno de nuestros abogados ha acercado la puerta, hmm. no sé muy bien lo que está está intentando hablar con ellos, hecho, ¿no? para hablar con todo el mundo y les estamos invitando a los bomberos que se nieguen a, a participar en este distancio, uh -huh. han abierto la puerta, estamos volviendo a meter en el camión, no sabemos si se están llegando uh -huh. o simplemente entran a coger las herramientas no sé, no, está, están entrando, están entrando eh. están entrando en la mesa los bomberos en vale. cuanto sepamos algo más os vuelvo a llamar de acuerdo, venga, un abrazo pues. un beso, agur sí, pensábamos que, que no que quizá eh, los bomberos se, eh, no sé, si iban a resistir o iban a hacer algún amago o de no participar, pero no, no. aparentemente los bomberos aquí tampoco tampoco, mmm, bueno, pues eh, se arrojan a ellos mismos eh, la capacidad de, de participar en esta en estas historias, en, en desalojar a gente de, de sus viviendas y, y bueno, desde aquí les mandamos un asqueroso saludo a, a esos bomberos que, que, que se animan a participar en estas cosas vamos a intentar volver a, a escuchar eh, algunas de las entrevistas que hemos realizado a lo de esta mañana a, en particular a dos compañeras que que, que fueron desalojadas de la mesona mayu para que escuchemos sus testimonios de cómo ha sido este desalojo y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 Hola. Opa, ahí, eh que nada, comentar, sí. a la, a, para limpiarle la imagen de los bomberos que se están negando. Ole. llamándoles la policía a los bomberos y no han querido venir. Ahora han venido y se están negando. Son son muy pa meterla la en el camión. Y eso, porque se niegan a, a descaufear a estas dos personas Que al fin y al cabo están en su casa Y nadie y aquí Seguimos con los ritos de hacia la peña que está dentro Y simplemente eh, Agradecer el gesto que están viendo los bomberos De no querer eh, De no querer actuar, de negarse A llevar a cabo esto y eso, Que les ha obligado el, el alcalde a venir ah, O sea, ¿eso eso os ha llegado A vuestros oídos? ¿Cómo? O sea, ¿os ha llegado esa información? de que... Sí, no sé esta información de una fuente bastante buena, así que <risa> Bueno, oye, pues eh, eso lo que espero es que definitivamente se marche la, el camión porque es mientras estén ahí a mí todavía me siguen quedando dudas mm. de que de alguna manera les tuerzan les, les tuerzan su opinión, pero bueno, ha sí ha sido una persona que está hablando con ellos uh -huh. y, que, y que le han dicho eso, que no quieren que no quieren cortarlas, no quieren entrar a A cortar las cadenas. Los bomberos se están negando en principio. Bien, bien, bien. Bueno, pues entonces entonces las opiniones es que habíamos leído de la gente diciendo que no les compren calendarios, ¿podemos volver a decirles que bueno? Que los compren, que además están muy buenos los bomberos, <risa> así que que compren los calendarios porque se están negando a están se han estado negando durante todo el tiempo que han podido a, a participar y ahora ya han vuelto a meter en el camión porque efectivamente no quieren llevar a cabo este desahucio. Mira, estamos viendo también a través de, de redes sociales que dice la, algunas personas que el que, que eso, que hagan como los compañeros bomberos gallegos que se denuncian, a, o sea que que no que no se que se, niegan. Que se niegan a este tipo de cuestiones. Efectivamente, este no es el ojo de los bomberos, sino van a hacer este trabajo. Eso es. Muy bien. Pues es que rica, es que Ricasco. A vosotros. Desde aquí un saludo a los bomberos. Eh, un saludo enorme a los bomberos, sí, señor. Lo transmito. Hasta otra. Agur. Agur. Bueno, pues es de, es, de, es de agradecer. Es de agradecer que al final eh, ellos mismos puedan tener eh, opinión y que sean sensibles a estas cuestiones, porque no es solo el desalojo de un espacio ocupado o ocupa o del movimiento Ocupa, sino como bien nos decía nuestra compañera que está ahí mismo eh, junto a, a, a la mesona Mayru, que también es un desalojo de personas que, que están viviendo en, eh, en, en este espacio, así que, que bueno pero de todas maneras eh, ahí sigue siguen bastantes tipayos allí y queremos aprovechar para escuchar eh, un vídeo que nos, el audio de un vídeo que nos, que nos ha llegado de, de, de compañeros que, que esta mañana pues eh, cuando han llegado la, los tipayos las furgonas y los belchas han salido de las furgonas y han empezado a, a, a crear ese espacio Eh, a cordonar al espacio, pues eh, han decidido en algún momento hacer alguna carga y vamos a ver si podemos escuchar ese momento de esta mañana cuando han estado cargando, estamos nosotros viendo ese vídeo como expulsan a la gente de los alrededores de la mesón esta mañana eh, desplazaban a la gente pues entre 15 20 metros de, de donde estaba la mesón y la gente les decía bueno se encaraba a ellos les decía pero bueno de qué vais no de bueno ya lo ve vosotros mismos <risa> Y en este vídeo también veíamos como a una persona era retenida y sacada de uno de los comercios donde se había refugiado. Y a las personas viandantes que pasaban por esa calle también les negaban el paso. Y a las personas viandantes que pasaban por esa calle también les negaban el paso decían les han dicho que volvieran para atrás bueno pues hasta ahí ese sonido de, de esa carga de esta mañana de, eh, de el, en los alrededores de la mesón a mayo os vamos a, a dejar con con un poquito de música y retomamos otra vez la, la entrevista que, que hemos realizado a una de las compañeras que De los de las primeras plantas no de la última en la que todavía resisten dos personas de la cuarta sino de las plantas anteriores personas que también estaban eh, ahí enganchadas eh, resistiendo al desalojo luego volveremos a escuchar esa entrevista pues para que tengáis eh, pues bueno de su propia voz eh, qué es lo que ha ocurrido esta mañana y está ocurriendo ocurriendo en nuestras calles en la calle de nuestro casco viejo de bilbao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 De, de redes sociales que, que había ya una convocatoria, no sé si tú me lo puedes confirmar para esta tarde una, una manifestación o concentración, por lo menos nos han convocado, eso parecía en redes sociales, ¿sabes algo? Eh, yo la verdad que como estaba dentro ya. no estoy muy enterada, pero uh -huh. parece ser que sí a las 6 Eso es, eso lo tenía yo entendido, sí, a las 6 ahí en, en Aldesarra estaba uh -huh. la convocatoria.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 que nada, que se anime la peña y que sigan apareciendo por los alrededores y que empezaba a notar un poco la gente y que bueno, eso, pues que todavía sigue gente dentro y que que a se puede aguantar todo lo que sea. Desde dentro una última cosita, desde desde sí. dentro si sí, sentís, o sea, sentís arropadas, oíeis los los gritos, los los apoyos sí, desde sí, fuera, sí. o sea, sí, que, sí que es una cosa que que mientras estábamos dentro, que se agradece mucho. Y eso, los momentos de silencio igual son los más jodidos, mm. mientras que la piña que grite, que aplauda, que silbe o que lo que sea, que eso da la fuerza. Mm -hmm.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 y bueno seguimos emitiendo ylo y hoy ratía hemos oído un... hemos vuelto a escuchar la entrevista con estas compañeras que fueron desalojadas esta mañana de de Rivera, perdón de la Mesona Mayru y seguimos seguís escuchando Iro y Iroli Ratia en directo en el 107.5 de la FM pues recopilando toda la información posible, lo último, último, último para que las personas que no lo sepáis, os habéis conectado hace poco, eh, para las personas que mm, bueno, sabéis habéis enchufado y sintonizado esta emisora o, o las redes sociales y estáis viendo que Que la mesona Amairu está siendo desalojada. Hacer un poquito de, de balance y de síntesis, pues esta mañana, antes de las 10 de la mañana ya estaban varias furgonas de, de los tipallos eh, eh, en frente de la mesona Amairu, acordonando las calles adyacentes a, a la Mesón. Y desde entonces se eh, han ido desalojando a varias personas y, y bueno, os dejo con música porque ahora mismo entra una llamada es posible que podamos tener más testimonios. para recordarnos que existe la posibilidad de, de ver imágenes vídeos eh, bueno a través de bambuser el eh, canal del mesón amairu en el que podéis encontrar vídeos y, y imágenes de, de las cargas y, y alguna detención que, que también ha habido esta mañana eh, en los alrededores de, de la mesón amairu así que bueno podéis acercaros también a eh, A, a este lugar de internet para tener más información y, y, y ver imágenes además de, de las que el, desde el propio colectivo de la Mesona Mayru están lanzando a través de, de su cuenta en Twitter de, de bueno de todo lo que está ocurriendo y, y que nos cuentan qué es lo que está pasando eh, alrededor de, de la Mesona Mayru y con, con este desalojo Música Este es el sonido de también una de las cargas que hemos que se han vivido en, en el casco viejo de Bilbao. Relacionadas con, con, con el desalojo de la Mesón Amairu y veíamos como golpeaban a algún compañero o compañera personas que se habían acercado por ahí para, para apoyar al colectivo de la Mesón. Recuerdo que estamos todas y todos convocados a esta tarde en Aldesarra de, de Bilbo a las 6 de la tarde a, bueno, pues a una movilización pues en apoyo a la, la mesa Mayru y por repulsa, para demostrar nuestra repulsa y nuestra rabia con respecto a este desalojo. Esta tarde a las 6 en, en Aldesarra de Bilbo. y si la cosa continúa como hemos conocido en los últimos minutos que los bomberos han declinado, se han negado a finalmente a, a participar en, en el desalojo de, de este espacio, bueno, lo que a ellos les le suelen obligar o les competen a a realizar que esa a romper esas resistencias, eh, pues ya sea con tubos, con cadenas, con elementos que, que utilizan las personas que quieren resistir e intentar resistir a, a, a los desalojos, como es el caso de los compañeros que se continúan eh, en, el, en la cuarta planta de, del edificio de la Mesona Mayru, en la trasera de... para que no lo conozcan, la trasera de... De, de la catedral de, de Santiago del casco viejo Bilvaino, pues los bomberos a pesar de la presión del de alcalde, del actual alcalde Ivona Areso, pues se han negado a, a, a participar y, y bueno, no sabemos si continúan allí pero lo que sí que sabíamos lo último, lo último que sabíamos era que se habían negado a, a participar a, en, en, en el desalojo era la mesón. Sí. Y nada, ya cuando mi hijo ha que no puede soltarlo de ninguna manera, él eh, ha intentado con esas tijeras de plástico sin punta para no cortarte ellos y estas cosas <risa> y, y después de haber sacado IKEA y ya no podían, han llamado amigos y amigas, a los bomberos, a Vaya. los valientes bomberos.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 de si van a venir y si van a participar en esta en este paripé de, de bueno, pues de, del desalojo y parece que sí, ¿no? Pues efectivamente y van a acá bajar un hombre o bomberos. Va bajar un hombre de la de camiones, y a cara descubierta el tío y bueno, y parece que, eso, que van ya adentro de en la casa y a trabajar de eso que no les corresponde eh, de esta opción no peña como ya hemos visto en otras ocasiones se pueden negar pero bueno pues no parece que lo vayan a hacer porque hasta aquí han venido es pues una pena porque sí. ha habido ha, ha habido sabemos de casos de, de, de bomberos que, no, que en otras deso, en otros desalojos eh, se han negado a participar y parece que los de Bilbao el tema ético lo tienen por los suelos pues efectivamente como Bueno, estábamos escuchando una repetición de, de la compañera que ahora mismo con la que vamos a hablar, que nos comentaba el tema de los bomberos, que habían llegado, que si iban a participar o no. que nos puedes contar ahora, en, en vivo y en directo, en Bilbao? Bueno, pues nada, seguimos aquí en el mismo cantón en el que estábamos antes y acaba de venir, eh, no sé si sería el jefe de bomberos, pero bueno, un bombero ha venido donde nosotros, efectivamente se está negando a actuar.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 Entonces ya llevan aquí, pues, eh, os podéis imaginar cuantísimas horas desde sí. que ha llegado la, la policía, eso de las 10. y, sí, y pues bueno, casi ya cuatro ves, horas se llevarán ahí, enganchadas. Pues, sí. Efectivamente, llevan un montón de horas. Hmm. Entonces, bueno, eh, han llamado ya a la recencia, al parecer, durante dos horas a los bomberos, estos han llegado hmm. Y al final, cuando el, el propio ayuntamiento les ha obligado eh, a venir, pues que han venido, se han negado a así a entrar. Pero parece ser ya que esta compañera estaba muy muy muy agobiada y, y bueno, iban a van a cortar ya el tubo ese y así están haciéndose en la plataforma. Y nada, le estamos dando un sustánimo a nuestra compañera, la que como ya se estaba con con un no sé, con una tela para que no le las las viras metálicas. Y eso y, y ahora mismo pues nada, vamos a ver cómo cómo van a cortar el las cadenas. Mhm. <risa>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 La dureme del conche, dimas la matinada Metzabetes capa baix, de que ja m'estan putxat No sé si podrà aguantar de tant ja se Que no, que no, que esto no es una sesión de, de música de Kisad ni de los agraviados Esto es una emisión especial de I Irola y Ratia en el 107.5 de la FM eh, durante las últimas 3-4 horas eh, emitiendo en directo a través de nuestra frecuencia modulada, liberada también, ocupando la eh, el aire libre para poder utilizar la libertad de expresión, ese derecho... Ese anhelo que cada día hacemos desde aquí, desde I Irola y Ratia, en esta ocasión pues para hablar de durante estas horas eh, del desalojo de la mesón Amairu en el casco viejo milvaino. Estamos eh, comentando, las últimas noticias que teníamos era esa conexión que hemos realizado con una de nuestras compañeras eh, eh, reporteras que están, o corresponsales que están en el casco viejo de Bilbao que nos comentaban que, que las últimas personas que estaban resistiendo, que podían resistir eh, este desalojo que estaban en la cuarta planta, que estaban entubadas en de, desde dos balcones de una persona en una otra planta En otra que eso dificulta bastante que, que los tipo ellos puedan soltarles o sea que esa resistencia está siendo bastante bastante larga y bastante dura también para las personas que, que lo están realizando pues en estos últimos momentos por lo que sabíamos eh, eh, bueno pues los, los bomberos que se habían negado a, a, a participar en, en lo que es eh, el desalojo de, de este edificio pues parece que finalmente iban a intervenir con, con su camión y con las escaleras mecánicas que tienen para acceder a esa cuarta planta desde fuera desde la fachada y, y ya realizar lo que es la mano bueno, el corte del tubo y poder soltar a esas a esas personas que, que se resistían desde bueno pues imaginaos estar 40 perdón eh, más de cuatro horas eh, en, en, en la fachada de un edificio con, eh, con frío con con gritos, con agresiones verbales y físicas de, de los tipayos tapados hasta hasta las cejas con pasamontañas y, y con esos uniformes de, de Robocops pues bueno, sufrir esa, esa presión fi, eh, psicológica y física porque también han recibido tirones y, y golpes y, y pisotones pues bueno Hace ser que, que una de las compañeras y sí que había permitido iba a permitir que, que interveníanan los bomberos para que fueran soltados y, y bueno y de alguna manera eh, finalizar está este desalojo pero bueno no finalizarlo de por la policía haya lo haya conseguido sino porque es duro poder hacer una resistencia pasiva y no violenta de, de esta manera con, con esta, esta presión de De, de la policía y, y bueno recordar que los bomberos agradece que a pesar de, también de la presión que han recibido por parte de, de, de Ivona Resol el alcalde de Bilbao de que intervinieran y, y desalojaran a, a estas personas, los bomberos no han intervenido hasta que por parte de, de alguna persona de las que hace la resistencia pues se ha pedido que, que, que intervengan, así que bueno desde ahí queda queda eso dicho también tenemos que confirmar oficialmente que sí que hay una persona detenida eh, tenerlo todas y todos en cuenta y que a las 6 de, de esta tarde estamos convocadas todas y todos a, a una movilización en el casco viejo de Bilbao pues bueno pues para mostrar nuestro apoyo a colectivo asamblea de la mesona Mayru para mostrar también nuestra rabia sobre, por este desalojo para mostrar nuestro apoyo entre nosotras mismas, que somos más de los que de las que pensamos que, que a veces somos. No estamos tan tan solas y, y cuando nos, nos juntamos somos muchas y podemos hacer grandes cosas. Así que esta tarde a las 6 en Aldesarra de Bilbo estamos todas convocadas allí, junto a la mesona Mayru bueno por lo menos en, en, en la zona del casco viejo nos encontraremos. Vamos a continuar con esta emisión por lo menos vamos a intentar estirarlo esta emisión hasta que conozcamos que todas las, las dos personas que quedaban en haciendo resistencia a la emisión de Mayru eh, eh, están bien, que se han sido soltadas, que, que están bien que no han sido detenidas ni, ni, ni arrestadas y por eso vamos a hacer un poquito más de tiempo vamos a esperar a, a conocer más información sobre, sobre lo que esté ocurriendo al respecto y seguimos aquí Bueno, también si tenemos algún detalle más que llega a través de, de redes sociales o alguno, alguna otra persona que nos llame al 944-217060, el teléfono de Iglesia Tía, bueno, pues eh, seguimos aquí en directo un rato más. Correr trancas que me sed comeza mesest dime más bolé cigana o cigana libertad sexual eso es importa si eres Surtar ten casques meses comes de meses, te mal el forig, te van a ia seranoia, ibertat natural, tu has de vergoña serificar sentiments, al parc i a la colla, de ningú, ni família ni company, surtar carrer, ten cant realitat, si és natural, tu has de vergoña serificar sentiments, ni família ni company, surtar ten cant Cayar mi momento de paz a ah, cámara ah, canción de la baldosa flotante de su disco leve dedicado a esos tipayos que hace en su trabajo como Dios les manda, o sea repartiendo hostias a siniestro y a diestro y aquí viene la historia muy triste de un chaval, supongo que al principio era un chaval normal, Lo jugaba entre los cardos y nació pongamos que nació en cualquier lugar Supongo que en la escuela no le enseñaron nada. Supongo que en su casa comete la patas no. tuvo mucha suerte así, Dicho en general, se agarra lo primero que le dijo me empaca Es que un día empezó a darme patas hablando de los nazis, por aquí por allá quise por nuestro bien que se echa una novia, pero el tío fue creciendo ya que el hobby fue su historia. día Le dieron un poder y le dieron la pistola... ...y sus complejos los paga con el rastro de la gorra. Y en este país se tortura, se tortura... ...y en ese país también se perdió la cordura. Le dieron la porra al máscate todo el pueblo... Mira tú qué panda de enfermos mueven los hilos de los gobiernos y en ese país se tortura, se tortura. Y en este país también se salta toda escritura. Le dieron la porra al máscate todo el pueblo. El que dice protegerme es justo el tipo más violento. Menuda faena hacer el pasto de las llenas ¿Cómo explicarle que todo esto es una? 100 si en mi mano estuviera hace algunos años le habría invitado a una sed uh, ya que acaba la historia muy triste de un chaval supongo que al principio era un chaval normal jugaba entre los cargos y nació pongamos que nació cualquiera Thank <laughs> you. Directo. A ver, tenemos conexión otra vez con, con los alrededores de la mesona Mayru, muy buenas. Aopa guardión, Opa. ya, ya, ya casi arracha el león. Ya casi a racha león, ya no sé ni en qué era <risa> eh, nada, Simplemente que seguimos aquí en el mismo cantón en el que hemos estado toda la mañana y que nada eh, ya han bajado por fin a los dos compañeros que estaban arriba y... Eh, oh, porque a ya, los últimos, bueno, a los que quedaban Efectivamente, vale. eh, los, han, los han soltado Porque bueno, ya pues, ellos también estaban a la, la presión y la incomodidad y sí. todo este rollo pues, no podían más y bueno, los bomberos les han bajado Les han bajado, mejor dicho, les han les han soltado y nada, parece ser que ya eh, Bueno, pues el camión de los bomberos ha recogido la, el elevado este que tienen tan guapo Sí Y bueno, y parece ya que, que marchan de aquí Tanto los bomberos como Me apresura decir Igual estoy lanzándome a la piscina Pero incluso la policía mm, eh. Parece que alguna de las fules, parece ah, Pero ah, nada, eso simplemente que ah, anda ah, por aquí El dueño anda por aquí Poirier todavía Que parece ser que estaba dirigiendo toda la operación El dueño El dueño del, sí, sí, el dueño del edificio Ha estado aquí Desde bastante pronto uh -huh. Si sí, efectivamente los bomberos marchan ya due ahí está todavía es como pingüino el malo de batman sí. ahí lo tenemos hoy eh, una una cosa importante eh, ¿Qué se sabe de las esas dos últimas personas que, que estaban resistiendo que, que dices nada como... eh, han salido suponemos ¿Están detenidas no no, no. Eh, no no creo porque no han detenido hasta ahora ninguno bueno este... hay una persona que sí que ha sido detenida por ¿eh? ¿Ha sido y, y tenía una persona? Sí, sí que me han confirmado, sí. compás, de... de... pero no una no de dentro, sí. sino fuera, en una si de no las fuera. cargas de esta <ríe> mañana, sí. No, sí, sí, sí, dentro no. Dentro no ha habido necesarios problemas. <ríe> pero bueno, eso, ¿no? En principio han bajado a estos a estos dos compañeros. Vale. Y nada, eso, lo que han tenido que hacer los hombros ha sido cortar el tubo que los unía y, sí. y han bajado con, con los brazos metidos en, en cientos pedazos de tubo. Sí. Imaginamos que ahora se estarán identificando, lo que sea, y, y bueno, mm. esperamos verlos enseguida por aquí entre nosotros. Y darles vale. un fuerte abrazo, como hemos hecho con el resto de, de los compañeros. Pero bueno, eran ya, como decimos, los dos últimos eh, las dos últimas personas que están residiendo dentro de la mesón. Dos personas que además vivían ahí. Mm -hmm. o sea, han sido, ha sido un desahucio. Ha sido un desahucio, sí. Al uso, ha sido mm. un desahucio de verdad. Ajá. Mm -hmm. Y, y nada, simplemente pues eh, estamos eso esperando a verles ahora y para darles un abrazo fuerte mm. y nada, los ya se han marchado, ya no vemos el camino de los bomberos por ningún lado mm. y simplemente eso, ahora hay una especie de calma chicha muy rara, sí. con un trasero muy raro también que ha entrado <risa> <risa> y bien. eso simplemente, pues esa, era, esa pues. era la novedad que les hemos visto pasar por aquí delante y, bien, y bueno, ya han ido a la a la furgona a ser identificados pues entre nuestros aplausos y nos, nuestros frutos de ánimo pues igual con esta conexión vamos a ir también cerrando poco a poco lo que es la emisión porque quizás sería demasiado también igual por nuestra parte duro no pedirles eh, a esas últimas personas que quedaban que, que hablen eh, quizá ya lo iremos recogiendo a lo largo de, de los días más testimonios y más es. más cuestiones les dejamos que descansen que que sus amigos, amigas y todas las personas que han aparecido por ahí, pues que, que, que les den su cariño y un abrazo y aplausos y, da, y demás. Y, y bueno, a ti agradecerte también el esfuerzo por haber estado por ahí y no haber recibido ningún golpe, creo, ¿no? No, Has no, podido no, zafarte ver, bien, bien cuando a veces eres un poco un poco imán de estas cosas. Un poquito sí, un poquito sí. Lo que pasa que no... Pero es lo que tiene es lo que tiene ser una estar ahí a Es lo que tiene de estar aquí como sale yo en la misma ola está increpando al dueño de este inmueble está entrando con está entrando con la acenza a, a la mesón uh -huh. y nada parece que la policía eh, está la policía pasando el cordón policial hacia donde estamos nosotros con la uh -huh. porra en la mano uh -huh. No sabemos cuáles son sus intenciones, pero casi siempre suelen ser aviesas mm. Así que espero que eh, están empezando están empezando a soltar hostias. Eh, la policía está empezando a soltar hostias y empezando como a dispersar a la gente de bastante mala manera. Sí. Como le digo que... ey, ey, ¡Ey, ey, ey! No, no le toques pared, a mi hermano. A la pared. ¿Qué pasa? Pared. ¿Qué pasa? Bueno, ya veis que, que sí. se comportan como auténticos proxenetas. Sí, al mismo los menos modales, al menos los mismos modales de proximidad. Y, y nada, estamos aquí, se podría decir si os parece. Yo vale, vale. no, me si me dejáis estamos un ratito más aquí en el aire porque sí, sí, sí, sí. me parece bastante interesante poder retransmitir esto en, en directo. O sea, lo, eh, sí que hemos podido ver, perdona si puedo intercambiar una palabra contigo que sí, sí, ha, claro. ha, han cortado, o sea, ya han quitado lo que son la, la, el el acordonamiento de, de, de del espacio, ¿no? Ya ...no está acordonado el acceso, quiero decir... ...efectivamente, nos están, no sé, de algún modo separando... ...nos están poniendo, han, han saltado el cordón policial... ...nos están separando a los unos de los otros... ...están poniendo a gente eh contra la pared, no no hacia la pared... ...bueno, a mí también me llevan hacia el otro lado de la pared... ...me está llevando un señor con unos modales exquisitos... ...decimonónicos, incluso llegaría a decir... ...nos están separando a los unos de los otros... ...nos están poniendo contra la pared... ...no sé si van a proceder a identificarnos... Eh, pero eso, también le traen aquí a otro compañero de la islola, bueno, estaba siempre bien que estemos todos juntos. Sí. Y nada, no sé, están haciendo como una especie de, de paseillo de aquellas personas que estábamos al otro lado del cordón, nos están viendo como os digo, a uno y al otro lado de la calle Tendería. Y, y nada, eso... ¿Y eso? ¿Aquí las ángeles están increpando? Sí, bueno, está Recor a los recordándoles algunos otros abusos, ¿no? Como el sí. asesinato de Íñigo Cavacas. Efectivamente, me alegro de que se esté escuchando bien sí, esto. Sí, sí, sí, se oye, vemos, y sí, sabemos que, que, que, que, que está la cosa tensa ahora e imagino que también ellos, de alguna manera, pues también cabreados de que haya, haya habido gente apoyando a los resistentes de la mesón. Pues uh -huh. os quieren dejar sus cariños últimos, ¿no? Antes de marcharse a su maldita casa. Efectivamente. Vamos a dar un a nuestro abogado, si os parece. Sí, sí, sí, sí, y si hubiese alguna novedad, si en caso que pudiéramos volver a llamar, volveríamos a llamar. Nos están grabando ahora nosotros. Hay que ser guapos aquí porque nos están grabando para la posteridad. Sí. Así que nada, vamos a llamar a nuestro abogado. Vale, y... un, un, guapo, un besazo y... y agur. Venga, bueno, pues ahí teníais eh, los últimos momentos de, de este desalojo en el que la policía pues ahora se está encarando y está obligando a, a ponerse contra la pared a, a, y a controlar, a, a retener de alguna manera a las personas que estaban haciendo su uso de su libertad de, de, de estar y participar en, en, bueno, en, en, su, en, en su rabia de, de, de que esta evolución de que se haya producido este desalojo de un nuevo espacio ocupado tanto de vivienda como de uso social y, y político en el barrio en el barrio de donde el casco viejo que buena falta que nos hace este tipo de espacios en, en, en el casco viejo de Bilbao, Y, y bueno, eh, vamos a quedarnos un poquito a, a la espera, a ver si de alguna manera nos enteramos de, de qué ocurre con nuestros compañeros y compañeras, y si no, en bueno en próximas conexiones de, de esta emisora, o a través de nuestra página web, o a, o a través de, de las redes sociales, eh, yo os animo a que estéis atentos al Twitter también de... No tanto de la Irola, sino como, sino como que el, creo que la mejor referencia es eh, el de la, la Mesona Mayru. Mesón, maison, se escribe, M-A-I-S-O-N, y con número 13, todo seguido. Eh, ahí los compañeros de, de la Asamblea de la Mesona Mayru están haciendo un trabajo de la hostia de, de, a nivel de, de información puntual de lo que está ocurriendo y si bueno a lo largo de los próximos minutos que vamos a ir cerrando esta emisión especial de Iroirratia pues sigue ocurriendo cualquier cosa que siga ocurriendo pues pasamos a, y os animamos a que os informéis a través de, de, de, de del twitter de la mesón a Mayru os repito M-A-S-O-N y con número seguido 13 Myon 13 que, que los compas siguen dando información puntual de, de lo que está ocurriendo en las calles de, de Aldesarra de bilbo. Desde aquí nos queda bueno recordar que hay una persona detenida, no nos no olvidemos de ello. ojo que todavía sigue los cipayos por, por las siete calles y en la trasera de la catedral, la catedral de, de Santiago y que a las 6 de esta tarde eh, movilización en el casco viejo de Bilbao en apoyo a la mesona Mayru y en repulsa al desalojo Vamos a ir eh, cerrando lo que es la emisión en directo de hi yoiraía a lo largo de, de las últimas cuatro horas que hemos intentado hacer pues la labor que, que tiene que hacer toda radio radio libre que se considera libre o que se considera medio de comunicación eh, libre que es bueno ser la herramienta de la gente que está luchando por bueno por Un mundo, mundo diferente quizás sonaría demasiado demasiado poético y además con poco contenido, pero bueno, digamos que por la emancipación de, de, de las personas, por la lucha popular, por trabajar en, en común, por liberar espacios, por, traer, por intercambiar experiencias y conocimiento sin ataduras de instituciones ni... Ni de, ni de empresas, ni al albor de lo que cuestan las cosas económicamente, sino, bueno, por el interés de, de crecer conjuntamente y hacer una sociedad más justa, si es que puede ser, eh, entre todos y entre todas. Ejemplo de ello era la Mesona Mayru, espacio que ha sido desalojado a lo largo de esta mañana y que hemos intentado retransmitir a través de este medio de comunicación, que es el vuestro, eh... Bueno, lo que ha estado ocurriendo en las calles de mejor o peor manera con nuestras limitaciones que son las de cualquier persona que hace esto por su propia voluntad y porque tenemos también nosotros unos criterios y unas ideas que nos motivan y nos estimulan cada día a hacer este este este este apoyo y este ese trabajo. marcharnos todavía, no podemos marcharnos todavía porque nos están comentando eh, personas que están en el casco viejo que, que se están produciendo cargas, que la policía que los belchas, que los tipallos están amenazando a la gente, la están arrinconando la están están separando a diferentes grupos de, de personas y que, y que bueno, entonces nosotras tenemos que estar ahí para para, para decir que denunciar esta situación y vamos a, a entrar en contacto con intentar entrar en contacto con personas que, que están ahora mismo en el casco viejo y que nos puedan contar eh, qué es lo que está ocurriendo y con estas posibles detenciones o retenciones de, de personas que han estado pues bueno a, a, apoyándolo desde fuera a las gentes que estaban resistiéndose resistiendo al desalojo Eh, y, y el desahucio en, en la mesona persona y bueno eh, vamos a intentar hablar con alguna de estas personas para que nos cuente que está que está ocurriendo ahora mismo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 la documentación le han explicado de qué le van a acusar y ya le han soltado, entonces si quieres te lo paso. Sí, pues si para él, él si puede ser, sí se agradecería mucho. Pues te lo paso. Gracias. Va, que yo. Ah, oh, muy buenas. Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué qué han hecho contigo con tu libertad? Eh, ah, libertad, aquí estás en eso. Pues eso lo leí en un libro, qué, eh, ¿Qué, nada, qué, pues ¿qué, qué tal estás? Sí, cuéntanos. Ah, no, o sea, en el fondo está encasqueado todo, que es que no he ni agobiarme, igual, igual es un poco ridículo, pero no he ni agobiarme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 Y ojo, perdón, no siento que eso está tan abstracto que no consigo entenderlo. Pues eh, concretar exactamente qué he hecho. No, no, pues eh, no se ha insultado. Ya ya te he dado la carta, ya, pero insultar ¿qué es? Es que eso hay una tipificación de que es insulto que, que que consiste en un insulto. Hmm. Eh sí, eh, nos ha llamado perros. Yo, no, <risa> lo siento, no, no no no recuerdo haberte llamado perro en ningún momento. Sí. ¿Lo puedes demostrar? Eh no, no, ya te llegado a la casa, ya te iba a la casa. Bueno, bien. Y la de acusación que en el fondo hay ah, una tercera. Mentira. Hay una tracera o que es del patio de colegio, que es incitar a <ríe> incitar a la población contra la policía o algo así. <risa> es maravilloso. O sea, que decir si, seamos sinceras, es muy maravilloso. Luego, es terrible las consecuencias, pero es tan kafkiano que no puedes ni, ni enfadarte, ¿no? No sé, eh pues esa, en principio esas son las tres acusaciones. A mí me han, me han identificado, me han pedido sí. me han cogido los datos y me mm -hmm. ha dicho que pronto me llegara la multa a casa. Y hay un compañero que le tenían todavía retenido y, y cuando yo he llegado ahí estaba y cuando he marchado y seguía, he preguntado si se si podía venir conmigo y le he dicho que no, no, no, él se queda aquí, se queda aquí.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 la están y, y les hacen eso es, daño, eso es. Pues bueno, pues pues vale. es que re casco por haber estado haberte acercado a, no a, a Casco Viejo y haber apoyado a la gente a la maison, de la mesa, en verdad. No, ya vosotros voz, De nada. Vale, paso estamos. Venga. gur. Eh, hola. Sí, sí, sí. Hay una hay una persona aquí que está también entre los manifestantes que es abogado, que me ha dicho que si quieres sí. eh te lo paso. Sí, sí, sería genial. Te, lo, te, te, paso, te paso te paso para una entrevista, es la Irola.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 Han hecho han lo que les pedía el juez y luego ya el otro es su toque extra, porque el juez no decía nada de deténgame, identifícame a todos los que estén en la calle, ni nada, no. O sea, entonces han llegado una persona detenida, que ahora tendremos que ir al juego de guardia a ver si va a pasar a disposición judicial Cierto, o no. Cierto, sí, que hay una persona, sí. Y luego, pues eso, los otros pues no sé... <risa>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 Sí, para que así se lo piensen, ¿no? En próximas veces. Eh... Están por eso que está cambiando un poco las cosas de la gente que te llevamos ya un, unos unos cuantos años ya en, en bueno, en este tipo de, de movidas, pues bueno, pues va cambiando lo, esto se ve que hacen un esfuerzo, se les ve a ellos mismos la hacen el esfuerzo <risa> de retenerse, estar ¿no? Están callados, sí, sí, están callados, están en, el, en esto no hacer nada, pero también se ve pues eso, digo, bueno, no vamos a sacar la porra, pero vamos a vamos a meterles caña por otro lado.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 Bueno, muy bien pues, pues es que ricasco muchas gracias eh, por bien. haber a, aportado también más información y algunos datos más de lo que mm. está ocurriendo ahora y al final en la cola de de, de todo de todos mm. los sucesos de esta mañana y, y bueno y gracias vale. por tu labor también ¿eh? Madre, eso <ríe> venga, bueno abur. Venga, abur. Sí. sí sí hola sigues sí. ahí compañero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 Bueno, pues merecía la pena quedarnos un poquito más para conocer, que, pues bueno a, después del, del desalojo de, del espacio y de ya no quedarse nadie más en, en, en la mesón que las últimas personas que estaban resistiendo el desalojo, pues eh, por la presión, por la situación totalmente entendible, pues, pues pidieran a, a, a los... ...a los bomberos que les, les soltaran de, de los tubos... ...después de todo eso... Mmm, quedaba, ...las personas que quedaban apoyando... ...y animando a, a los resistentes y resistentes de, de, de la mesón... ...pues bueno, han sufrido también la, la represión la, del, de la policía... ...y les han acusado de, de varias cosas... ...entre ellas, bueno, pues realizar una concentración ilegal... ...de insultos a la, a la autoridad... ...y alguna máscara que ahora mismo se, se, se me escapa y os pido disculpas... ...y que bueno, seguramente de, de, también les van a llevar multas a, a estas personas... ...que como bien hemos podido escuchar por un compañero abogado... ...que también estaba ahí eh, en, en, en el casco viejo de, de Bilbao... ...pues bueno, es posible que les llegue esa multa... ...a la que es difícil, pues bueno, eh, escaparse de ella... ...pero bueno, estaremos a, al tanto de estas situaciones... Y, y lo último, último, último del todo, recordar a la persona detenida, que también nos lo ha recordado el compañero abogado, que eh, intentaremos saber cuál es su, su situación procesal y, y recordaros sobre todo, sobre todas las cosas también, aparte de la persona detenida, que hay que tener en cuenta, detenida eh, no en el desalojo, sino en las, de las personas que estaban ahí apoyando a las personas que iban a ser desalojadas, y eh, bueno que esta tarde a las 6 imagino que nos, bueno que, que nos veremos cerca de, de lo que es eh, en la, en la antigua mesón Amairu pero bueno estamos convocadas convocados todos y todas eh, a las 6 de la tarde en el casco viejo pues bueno para juntarnos y mostrar nuestra indignación sobre estas situaciones estos procesos de, de desalojo de espacios ocupados y liberados Eh, en, bueno, ...en nuestros espacios vitales que son nuestras ciudades y nuestros barrios. A las 6 de la tarde, todo el mundo la, al desahar al casco viejo. Es que Ricasco por, por haber estado ahí y la Irratia ha intentado también estar... ...y transmitiros eh, lo que ha ocurrido a lo largo de esta mañana en, en nuestras calles... En nuestra, ...en nuestra ciudad, en nuestros barrios... Desde aquí un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo al colectivo, a la gente de la Asamblea de la Mesona Mayru. Esperamos vernos en, en, en, en otras luchas y en, en otros espacios. Eh, y bueno, nos veremos este esta tarde a las 6 para, para mostrar mostraros nuestro nuestro apoyo por todo vuestro trabajo, y vuestra, vuestra fuerza y vuestro ánimo. Es que ricasco también a todas las personas que nos habéis seguido Y en esta emisión de, de casi 5 horas de, de retransmisión de Hiro y Ratá eh, haremos acopio de toda la, toda la información sobre todo de audio que, que hemos recopilado algo de, de, de, del día de hoy y lo podréis escuchar en sucesivos espacios de Hiro Ratía en particular en, en el espacio que que llamamos Irola kalean que se emite todos los martes a, a las 10 de, de la mañana eh, es posible que, que hagamos una remisión de lo que ha sido esta está este programa en directo eh, del día de hoy más que nada pues bueno para que vaya calando en nuestra en nuestra memoria y en nuestros corazones bueno pues que estas situaciones no, no, no, no se dan por dar y que debemos que, que estar atentos y atentas para próximas que se puedan ocurrir es que casco un fuerte abrazo hasta hasta otra nos vemos en las calles iro y ratía 107.5 de la fm tu radio libre de bilbo 3 w punto, punto la web común de las radios libres del estado todos los directos Todos los podcast A un clic. En una sola web. Noticias. Contra información. Chivo histórico. Contra cultura. Radios Libres 100% sin aditivos. Horizontales. Autogestionadas. Sin subvenciones. www.radioslibres.info Apoya a las Radios Libres.